Les saludamos cordialmente en esta mañana que Dios nos está dando. Le agradecemos al Señor por su presencia. Cuando ya estamos en la segunda parte, ya lo que será el culto de celebración en sí. Donde la cobertura es total para lo que son las alabanzas, todo lo que ocurre acá en este lugar. Primeramente sí quiero que me acompañen a buscar el rostro del Señor y entregar el trabajo en sus manos. Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia a través de su Hijo amado Jesús, agradeciendo su bondad, su presencia en nuestras vidas, su misericordia, su bendición, su mano poderosa, Jesús. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia. Entregamos el culto de hoy día en sus manos, Señor, el trabajo de hoy día en sus manos, todo lo que se haga, entrevistas, Señor, imágenes, alabanzas, todo esto, Señor, sea uno solo que podamos exaltar su nombre por sobre todas las cosas. A través de ellos se usted llevándose dificultades, problemas, enfermedades, Señor, angustias, depresiones. Tú tienes el poder para sanar mientras se te exalta, Señor. Gracias, Señor. Queremos dejar todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, ya estamos con ustedes, saludándoles. Estamos llegando, como lo dijimos anteriormente, a muchos lugares. Saludamos a todas las radioemisoras CMAUS eh, a través del 102.9 en Chillán, 95.1 en Chillán Viejo, 107.7 en San Ignacio, 94.1 en Angol, 1.370 Padre Las Casas, 1.340 Panguipulli, a través de Televisión HD, 28.1, yo sé que hay muchos que nos están viendo. Vaya para ustedes... Un saludo cordial. Pronto vamos a compartir de las alabanzas este día domingo 15 de abril. Queremos ir a un contacto inmediatamente en el templo con nuestra hermana Tracy Vidal. Bendiciones hermano Mario, nos volvemos a encontrar sí. en esta mañana después del día de ayer haber tenido también ese culto de cierre en el Congreso Bíblico 2018, nos encontramos nuevamente acá en nuestro culto de celebración, en esta mañana tan especial en donde estamos ya compartiendo con nuestros hermanos esperando este momento de poder iniciar nuestro culto de celebración a nuestro Dios Así es hermana Tracy, a todo dispuesto, todo preparado en un par de minutos más sube el coordinador Y nosotros nos vamos con las alabanzas, con todo eso lindo que Dios nos tiene preparado para este día especial. Estamos ya, hermana Tracy, a mitad del mes, 15 de abril, imagínense cómo sí, pasa el tiempo. Sí, cómo pasa el tiempo, rápido y raudo. La verdad es que no esperan los días, no esperan las horas, los minutos pasan muy, muy rápido. Y ya estamos a 15 de abril, en nuestro cuarto mes de este año, 2018. Así que nosotros queremos que nuestros hermanos también... Como ven que pasa rápido el tiempo, debemos nosotros también aprovechar cada momento que Dios nos da para poder buscar de su rostro, de su presencia y usar las instancias que Él nos entrega para poder congregarnos y buscar del rostro de nuestro Dios. Así que en esta mañana, véngase rápidamente para acá al Centro Familiar de Adoración Siloé. Aún no ha dado inicio nuestro culto en esta mañana, hermano Mario. Así que todavía queda tiempo para que nuestros hermanos se acerquen a este lugar. Barros Arana 436 en la dirección aún puede llegar. Vamos, hermanos, hoy día hay una bendición. Los hermanos, eh, mientras tanto, ahí se preparan, conversan, se saludan. Qué bonito poder ver esa coinonía que hay entre los hermanos, nuestro pueblo del Señor, donde esperamos eh, recibir eh, bendición a través de la palabra, a través del mensaje de Dios, que sabemos que estará ministrando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos y sabemos que hay una bendición. Y eso es verdad, hermana Tracy. Sí, sin lugar a dudas hay una bendición especial cada vez que tenemos la oportunidad de poder oír palabra del Señor, recibir la instrucción, la enseñanza, nos hace bien también hermano Mario, así que en esta mañana hay palabra de Dios en este lugar y también de alguna manera nosotros debemos disponer nuestro corazón, nuestra vida para poder recibirla, hay un pan que Dios también nos quiere entregar a cada uno de nosotros, pero es importante que usted también se disponga a venir a este lugar y no perder esta oportunidad que tenemos en esta mañana de poder congregarnos, de poder adorar el nombre de nuestro Dios y poder también escuchar su palabra. Así es. Y eh, rectifiquemos usted, hermana Tray, si no me equivoco, tenemos nuestros hermanos de Curanilaue de acá en, en el templo. No sé si estoy lo cierto? Sí, correcto. Ellos llegaron hace aproximadamente unos 5 minutos atrás, ellos están ya en este lugar eh, recordemos que el día de ayer eh, en forma especial también estuvieron con nosotros los locales de nuestro ministerio los más cercanos a Chillán y hoy le tocaba la oportunidad también de a Curanilaue, ellos viajan Muchos kilómetros, más de 200 kilómetros para estar con nosotros en este lugar eh, mes por medio. Y hoy tenemos la oportunidad de tenerlos acá. Un buen número de ellos llegó y ya pronto también se disponen a ser parte de este culto de celebración. Así es, todo dispuesto, todo preparado. Eh, sabemos que todavía queda a lo mejor eh, preparación de toda, de toda la semana, que ha sido o menos extensa, de preocupación, de, de proyección, de trabajo para que todo esto hubiese salido salida bien el día de ayer. Y aún queda, sabemos que el trabajo ya es constante, el de cada uno de nosotros. Solamente después que ponerse de acuerdo nomás y ver que la gente que va a trabajar. Y saludamos a nuestra hermana cata igual que la diviso ahí en, en los controles, con nuestra hermana Tamara y a todo el pueblo del Señor, a todos los amigos y hermanos que nos escuchan constantemente. Hay muchas personas que también les puedo comentar que se me dice lo he visto en la tele, lo he visto en televisión y, y que bueno, a todas esas personas que que me escuchan, que nos ven. un Dios les bendiga mucho en esta mañana. Sea de Dios con ustedes y, bueno, lo mejor que hay en la vida de un hombre, y lo he dicho, es Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sin lugar a dudas, hermano Mario, es lo especial. Es lo hermoso que nosotros como hijos del Señor nos ha tocado experimentar es tener a Cristo en nuestro corazón. Y damos gracias a Dios también por, por esa misericordia que Él tuvo un día con nosotros de entre multitudes, de entre millares, dice su palabra, que nos escogió para hacer este pueblo que sin lugar a dudas ha sido comprado a precio de sangre y hoy tenemos este privilegio tan grande de poder ser sus hijos, así que a todos nuestros hermanos, a todos los hijos del Señor, es la motivación también para que en esta mañana podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios, la misericordia que Él ha tenido con nosotros y venir a este lugar a exaltar el nombre de nuestro Dios junto a nuestros hermanos que ya están acá, que ha llegado un buen número de ellos, pero sabemos que faltan muchos más, faltan muchos que aún se levanten, que tomen fuerza en el Señor, que tomen ánimo, que puedan recuperar, aquello que han perdido y en esta mañana puedan tomar la decisión de acercarse y comenzar de nuevo, hermano eh, Mario, a reconocer la grandeza de, de nuestro Dios y a reconocer también que Él es digno de ser alabado y de ser glorificado por este pueblo que ha sido comprado, como decía, a precio de sangre. Así es, hermana Tracy. Barros Arana 436... Saludamos a aquellos que recién se están incorporando a la sintonía de Radio Emisoras Emaús o de Televía. Estamos en vivo y en directo cuando ya son pasadas las 10 de la mañana, transmitiendo en vivo y en directo el culto de celebración que en un par de minutos más vamos a compartir con ustedes de las alabanzas, de la adoración, de todo lo que ocurre acá en este lugar. Claro que sí. Las áreas ya se preparan acá para poder eh, iniciar. Eh, va a estar en la coordinación, me informa nuestro hermano Michael Mendoza. Él va a estar coordinando este servicio. Y ya, por supuesto, el coro renuevo, eh, los hermanos de librería, los hermanos en portería ya están preparados, recibiendo simplemente a los hermanos que siguen llegando, que siguen ocupando un lugar acá en nuestro templo y que, por supuesto, se han dispuesto también a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y no queremos tampoco olvidarnos del Día de Acción de Gracias para que nuestros hermanos, también recuerden, ustedes que vienen de camino, vénganse rápidamente, pero no olviden traer ese alimento no perecible, porque sabemos que bendice también muchos hogares y familias que están pasando diferentes necesidades. Así es, no se olviden entonces, hay necesidad igual, vamos en ayuda de aquellos que le están pasando por ese apremio. Mientras tanto ya todo se prepara, todo listo, estuve mirando una buena... Toma desde adelante, hermana Tracy, se veía muy lindo el templo, los hermanos sí. todos muy elegantes, y hermanas, vestidos para servir al Señor, para recibir su bendición. ¿Qué le parece a usted igual? Sí, la verdad es que nuestros hermanos se preparan para poder estar en este lugar y como dice usted, buscan lo mejor también para poder venir a la iglesia y es como una celebración importante. Sí. La verdad es que afuera uno ve cuando hay actividades que son que son importantes, todos vienen de etiqueta, vienen de gala. Y aquí nos venimos a encontrar con el más grande y por eso también sí. nos hemos preparado para poder estar acá en nuestro templo. Sí, muy bien, sí. comparto sus palabras. Venimos nosotros aquí a, a, a exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿qué más para ellos? Bueno, una vez me decía un, un colega que tuve yo que le parecía absurdo ver a los cristianos que se ponen corbata para ir al, al culto el día domingo. Que, y sabemos que no porque bueno. nosotros hemos venido a lavar sí. al rey de reyes al señor de señores Ellos le entregamos una, lo mejor sí, sí. así que eso es bonito igual ver a, al pueblo de Dios que ver una familia como llegan primero y después con sí. el tiempo como van cambiando su vestimenta se ponen sus corbatas muy muy bien vestido y eso Nos alegra, la mejor forma, lo mejor para el Señor Así es, lo mejor para el Señor Y en este lugar nuestros hermanos el Hermano Mario siguen llegando Siguen acercándose acá al templo La verdad es que ha, ha ido entrando Bastante cantidad de, de hermanos En esta mañana, en estos minutos previos Al inicio de nuestro culto de celebración Y la verdad es que ha sido un momento Bastante especial también verlos a ellos Y usted mencionaba las familias le, Los matrimonios se acercan a este lugar Hermanos también Ancianos de edad, no importa la edad aquí la verdad es que tenemos eh, de, un, de algún de alguna manera un rango bastante amplio de edad, de los más pequeños, los más ancianos, todos se acercan con el mismo ánimo de poder exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios y comentarles que acá el culto ya ha dado inicio, nuestro hermano Michael está orando para iniciar este culto de celebración y la iglesia también se une en este clamor para encomendar a Dios también este culto que estaremos realizando que es para él pero de alguna manera también debemos preparar nuestra vida para presentarnos ante Dios y entregar también nuestro corazón ante Él Así es hermana Tracy también queremos aprovechar la instancia mientras está orando nuestro hermano Michael enviarle eh, un saludo a nuestra hermana Verónica Cisterna que ella nos saludó primeramente y a mi persona y a todo el grupo de RCN vaya para ella un saludo especial sí. y que sea bendecida enormemente hoy día a través de lo que hoy transmitiremos a través de este culto. Ella tiene su culto en su culto en su hogar, ella está alabando al Señor. Ella me dijo que se trasladaba para un lado y lleva a la radio y ahí nos no se apartaba, se no se perdía nada sí. de lo que ocurría aquí en este lugar. Es una bendición la radio para ella, yo sé. Sí, la verdad es que para ahí y también para muchos de nuestros hermanos Amén. que a lo mejor por diferentes motivos no van, no van a poder estar en este lugar. Están enfermitos o están eh, por la distancia, no se pueden acercar o por trabajo, no pueden estar acá. Así que les enviamos un cariñoso saludo en esta mañana que el Señor los pueda bendecir grandemente y que la palabra también pueda tocar su vida, impactar su corazón y, y pueda bendecirlos en forma especial. Yo quiero saludar a mi hermano Andrés Ley se me viene a la mente mi hermano que, que sé que ha estado delicado de salud junto a su esposa también y a sus hijos que el Señor le bendiga mucho que Dios también le pueda fortalecer a él y hacer un milagro en su vida así que para él también un saludo y para todos nuestros hermanos que nos sintonizan así es hermana nuestro hermano Andrés Leiva también que Dios le bendiga a ella a su esposa, a su familia sí. ahí. que Dios le dé fortaleza, le dé fuerza que Dios le bendiga en este día, que Dios haga algo especial ahí en su hogar, en sus hijos, hermana Tracy. Y claro para todos los sea. enfermos igual que hay, porque hay muchos sí. muchos hermanos que están delicados enfermos. De salud. Así es, y por los cuales también vamos a estar hablando en este día, en este culto de celebración. Acá, hermanos eh, Mario, nuestros hermanos ya se están colocando de pie toda la iglesia para poder dar honra y gloria a nuestro Dios, bendecir el nombre de aquel que nos ha llamado y que nos ha dado esta oportunidad de poder estar en esta mañana congregados en este lugar. Así que yo paso desde ya a dejar estos primeros momentos de alabanza en el Centro Familiar de la San Aleluya, celebramos el nombre del Señor en este día, amén. Gloria al Señor para siempre, te adoramos Jesús, te bendecimos Señor. Centro Familiar de Adoración Siloé hoy celebra el nombre de Cristo, amén. Aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la oportunidad de decir antes en Esclavo de delitos y pecados Pero el Señor nos dio la libertad Y a Él adoramos A Él celebramos hoy domingo Y toda la semana Aleluya Damos gracias al Señor Un fuerte aplauso de alabanza a Dios Porque Él vive Él vive Aleluya Te adoramos Señor Te celebramos Exaltamos tu nombre Señor Jesús Tome su asiento, Dios les bendiga grandemente Agradecemos al Señor por sus bondades, sus misericordias Y creo que el Señor está en este lugar para bendecir a su pueblo, amén Adoramos al Señor Agradecemos a nuestros hermanos que siguen llegando, verdad Que Dios les bendiga grandemente Y queremos saludar en una forma especial a Como siempre lo hacemos también a nuestros hermanos y amigos que nos ven, nos siguen a través de los medios de, la, de comunicación. Amén. Tanto radio como televisión, internet. Hoy domingo también están ahí siendo parte de este culto de celebración. Amén. Así que un saludo para todos ustedes quienes nos siguen a través de las diferentes radios y también a través de nuestra señal de libre recepción acá en nuestra ciudad de Chillán. Televida, amén, en el canal 28.1 Dios les bendiga, esperamos que no se cambie del dial, de la señal de televisión Aquellos que están también a través de internet, quédense junto a nosotros Amén, Dios quiere bendecirnos Quiere corregirnos, quiere instruirnos, quiere fortalecer nuestras vidas, Amén Así que quédense ahí en la sintonía Un saludo afectuoso para todos ustedes quienes están aquí a través de los medios de comunicación. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El gozo del Señor tiene que estar en nuestros corazones siempre. Amén. El libro de El libro de Salmos capítulo 46 verso 10 nos dice: Estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. y Aleluya Dice seré exaltado entre las naciones Enaltecido Seré En el centro familiar de adoración familiar En el centro de adoración familiar No, dice seré Enaltecido seré en la tierra Aleluya ¡Qué bendición! ¡Amén! Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. ¿Cuántos quieren enaltecer el nombre del Señor? Yo le invito a ponerse en pie, por favor. No se ponga muy cómodo. Y vamos a celebrar el nombre del Señor. Seguir alabando y bendiciendo Dios. El nombre maravilloso del Señor. Dice que Él será exaltado. ¿Y cuántos son creación de, de, de nuestro Dios? Bueno, la tierra entonces tiene que exaltar el nombre de Dios. Este es el tiempo para exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya Somos libres para adorar el nombre del Señor Iglesia Somos libres para bendecir el nombre del Señor Iglesia Aleluya Mientras alabas el Señor corta las cadenas Aleluya Mientras bendices su nombre el Señor corta toda cadena Aleluya Hay poder en el nombre del Señor El Señor no es limitado como nosotros Gloria a Dios para siempre Hay poder en el nombre del Señor Hay poder en el nombre del Señor iglesia Nos ha hecho libres para adorar su nombre Con fuerza Demostrarle al enemigo que pese a las dificultades Tú y yo adoramos y bendecimos su nombre Porque no adoramos con la libertad que el mundo está en fiestas Sino con la libertad que el Señor nos ha dado Gloria a Dios Te adoramos Jesús, eso es Adora el nombre del Señor Bendice el nombre del Señor iglesia que salga una alabanza, un cántico de alabanza delante del trono del Señor desde tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Un pueblo que alabe y adore su nombre. Oh, te bendecimos Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te exaltamos a ti, Señor. Hoy es culto de celebración. Que se note que es celebración. Que se note que el Señor lo sacó de las tinieblas de donde nada valíamos. Que se note que antes estábamos muertos. Pero por la gracia y la misericordia del Señor nos dio vida vida Y vida eterna Oh te adoramos Jesús Digno eres de alabanza y de adoración Señor Digno eres tu Señor Jesucristo Hay adoración en esta hora Señor a tu nombre Puede tributarle un fuerte aplauso de alabanza al Señor en esta hora Él vive, Él vive, Él vive. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome su asiento. Dios Seguimos Dios. en vivo y en directo llevándoles a ustedes este culto de celebración, como decía nuestro hermano coordinador. Estamos... Eh, celebrando al Señor, esperamos que ustedes también estén en sus hogares celebrando la presencia del Señor, celebrando este culto especial, esperamos que ustedes sean enormemente bendecidos, saludamos a todos a quienes están a través de las redes sociales, háganos llegar su saludo, estamos en www.televida.cl, www.emaús.cl y www.hugomontesinos.cl. Pueden hacer llegar sus saludos a través de de ya sea había internet a través de la línea telefónica 42 223 11 33 y así sabemos saber de dónde nos están eh escuchando, nos están viendo a través de internet. Les saludamos a cada uno de los hermanos. Estamos en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé, donde estamos llevando a cabo este culto de celebración. Pronto seguiremos compartiendo con ustedes de las alabanzas, de la adoración a nuestro Dios, pronto vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor y queremos eh, saber qué es lo que está ocurriendo en el templo, mi hermana Tracy. Así es, hermano Mario, la verdad es que aquí hay un hay un lindo ambiente de adoración, de exaltación a nuestro Dios y la verdad es que me quedo también con las palabras del coordinador, Dios nos ha hecho libres para poder adorar a nuestro Dios, no con la libertad con el que el mundo celebra, sino con una libertad especial, con una alegría también en nuestro corazón que a pesar de todas las circunstancias sabemos que Dios está en este lugar y estamos adorando al Dios más grande, al que, que nos rescató, nos libertó y que nos ha hecho libres libre para poder exaltar su nombre. Así que un lindo tiempo de alabanza hemos podido tener hasta esta mañana y en esta oportunidad la verdad es que nuestro hermano también está aprovechando de poder entregar información que es relevante también para nuestro ministerio. Así semana 3, importante saber lo que se viene para nuestro ministerio durante la semana, ante Dios escuela bíblica, también hay una salida hacia Talca el día sábado en el congreso porque será todo este mes y muchas otras cosas que vienen para nuestro ministerio y que también nosotros vamos a estar informándoles en forma ya fidedigna y dándoles a conocer las fechas, porque sabemos que este es un ministerio que no se detiene, es un ministerio que avanza con proyección, por decirlo así, nuestro pastor tiene que hacer su agenda eh, copada, ya casi por el año, es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, dónde tiene que estar predicando, ministrando, y muchas otras cosas, mi hermana Tracy. Claro que sí, y en forma especial queremos también recalcar una fecha que es importante, que es el día 20 de abril, este viernes 20 de abril a las 20 horas, se estará realizando el seminario para matrimonios en acá en nuestro templo, así que la invitación también es para que los matrimonios puedan venir, los novios y aquellos también que de alguna manera a lo mejor quieran prepararse para esta etapa tan importante, eh, están invitados a participar a las 20 horas. Nuestro pastor Hugo montesino estará también ministrando un tema especial para matrimonios matrimonios. Sí, son muy importantes, son muy interesantes, teniendo la bendición de poder asistir a la mayoría de los encuentros de matrimonio son una bendición donde Dios nos enseña al matrimonio y como usted lo dijo, a los que están de novio o pretenden casarse Creo que también es muy bueno esa instrucción que Dios les entrega ahí al, al pueblo, a la hermandad, y en base sí. a la Biblia, en base a la palabra del Señor, hermana Tracy. Sí, ¿cómo han sido para usted, hermano Mario, los seminarios que usted ha podido venir? Han sido de mucha bendición para mí y mi esposa, porque eh, nos enseña, a veces también nos muestra en áreas que a lo mejor estamos fallando el uno o el otro, o nosotros como padres igual, creo que ha sido de bendición siempre, es una bendición poder eh, llevar el matrimonio conforme a la Escritura, mi hermana Tracy. Sí, y además hemos tenido, porque hacía la invitación a los novios, la verdad es que hemos podido ver, hermano Mario, eh, muchas parejas que han estado como novios y que en su oportunidad tuvieron la, la bendición también de estar participando en los seminarios de matrimonio y después tuvieron también eh, casándose en este año y siguen participando, para ellos ha sido también de mucha bendición, así que ustedes también están cordialmente invitados a ser parte este día, viernes 20 de abril a las 20 horas van a estarse reuniendo en este lugar y usted está invitado también al seminario para matrimonio sí, vaya la invitación entonces hermanos venga a este lugar seremos bendecidos y que mejor que eh, a la luz de la escritura y siempre nuestro pastor lo hace bien entretenido porque trae un data, muestra imágenes Eh, referente a la Biblia, y va enseñando y no Es una bendición, creo que. es eh, Alegría el poder estar acá y ser parte de esta reunión de matrimonio, donde vienen bastantes matrimonios y hasta hermanos de los locales llegan a, hasta sí. la ciudad de Sillán claro que sí y eh, pasando también al día sábado recordemos que eh, sigue el congreso bíblico también en este año 2018 y esta vez va a ser en talca así que para nuestros hermanos también que están en talca eh, y que de alguna manera se están preparando para ellos también la invitación para nuestros hermanos que van a estar ahí sintonizando también muy atentos porque vamos a estar trayendo también y llevando por supuesto esa bendición hacia los hogares de nuestros hermanos. ayer tuvimos la oportunidad de tener nuestro congreso acá en la ciudad de Chillán, el sábado pasado estuvimos en Talcahuano, pero el próximo nos toca también estar en Talca. Así es, ayer fuimos anfitriones nosotros aquí en la ciudad sí. de Chillán y el próximo ya Talca, ya hay bastantes kilómetros, pero ahí se va a estar hermanos y llevando la bendición a los que eh, a lo mejor no todos van a ir, les aseguro, pero sí lo van a poder escuchar y, da, y van a saber lo que va a ocurrir ahí a través de los temas entregados por nuestros pastores en la ciudad de Talca, séptima región. Claro que sí, así que ahí está la invitación, son dos actividades fuertes que vienen la próxima semana, además de todas, por supuesto, que, que usted mencionaba anteriormente, la escuela bíblica, nuestras hermanas Dorcas también, que por supuesto ya iniciaron con la... con con las clases, con los cultos, ellas se reúnen los días miércoles a las 19.45 horas e incluso en esta oportunidad ellas van a tener temáticas especiales, así que también la invitación es para nuestras hermanas Dorcas que han estado esperando el inicio, pues ya comenzaron y usted solamente tiene que venir los miércoles a este lugar. Y el jueves a las 20 horas nuestro culto de gloria, el sábado acá en Chillán continúan nuestros hermanos congregándose en el culto de gracia y participan Y, por supuesto, el próximo domingo nos encontramos en nuestro culto de celebración. Así es, hermana Tracy. Usted me dice qué es lo que está ocurriendo en el templo en este momento para comentarle a los hermanos que deben estar infacientes de escuchar alabanza, de escuchar palabras, hermana Tracy. Así es. Queremos compartir, hermano Mario, esta oportunidad Amén. también hermosa que es poder buscar el rostro de nuestro Dios. Así que acompáñenos usted y oremos también al Señor. ¿Para qué es todo? ¿Para qué es todo esto? pero porque tu presencia y tu Espíritu Santo está aquí, es porque nosotros podemos estar contentos, porque tu presencia y tu Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor, es porque nos hace estar aquí, Señor, felices, pese a las dificultades, pese a los problemas que podamos enfrentar, hay un gozo que no puede negarse, y es el gozo que tú has puesto en nuestros corazones, Esa, esa alegría que pese a la tribulación Señor permanece Porque tu presencia está en nosotros Porque tú estás ahí Dios mío, oramos en una forma especial en esta hora Por cada uno de nosotros Por cada hermano, hermana, amigo, amiga Que se hace presente hoy acá Que no conocemos su vida Que no conocemos su situación Que Pero pese a ellos Señor, están aquí. Han venido, han decidido estar en este lugar. Dios mío, oramos para que no se vayan como han llegado. Oramos, Señor, para que no nos vayamos como hemos llegado. Si no nos vayamos, Señor, con una respuesta tuya en nuestros corazones. Si no nos vayamos, Señor, con una respuesta clara de parte de ti, Señor en nuestros corazones esa respuesta Señor que nos va a hacer cambiar nuestra percepción de lo que entendíamos hasta ahora esa respuesta que nos va a hacer cambiar nuestras decisiones que aunque dolorosas aunque cuesten entenderlas tú quieres lo mejor para nosotros Dios mío, ayúdanos, háblanos, ministranos A través de tu presencia Señor A través de tu Espíritu Santo Háblanos en esta hora Padre, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia Bendice a nuestros pastores, bendice a todos los líderes Bendice a tu iglesia Señor en esta hora Padre, bendecimos a tu pueblo En el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a hacer algo especial hoy día. Día de acción de gracias de alimentos no perecibles. Es un tiempo que la iglesia lo hacemos como congregación. Gloria a Dios. Tenemos este Habíamos poder... anunciado, hermano Mario, también anteriormente, el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, y en esta oportunidad la Iglesia también se une de esta manera para ayudar a nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos complicados económicamente, así que nuestros hermanos, en esta oportunidad se encuentran entregando también esos alimentos no perecibles que ellos han podido traer y que por supuesto van a bendecir a muchas familias de nuestro ministerio hermano mario así es hermana tracy sabemos que de, es de mucha bendición y bueno sabemos que también el pueblo ayuda ahí y eh, nos como se llama nos ayuda a poder eh, poder cumplir con lo que necesitamos y poder así seguir Eh, ayudar a aquellos hogares y familias que están pasando por necesidades. A veces el tema laboral se complica, hay muchos hermanos que están sin trabajo, le ha costado, pero ahí está la ayuda que, que presta la Iglesia a nuestro pueblo. Por eso tiene que venir esa ayuda de corazón, traerlo, sin siquiera que lo recordemos, hermana Tracy. Sí, la verdad es que si uno ve la palabra del Señor también en la iglesia primitiva no había necesidad, todas las cosas las tenían en común y eso también debe replicarse en la actualidad de la iglesia y, y apoyar en lo más posible a nuestros hermanos que están pasando diferentes necesidades. De alguna manera, esta es una forma también de expresar nuestro amor, de nuestra solidaridad y el ponernos también en el lugar del que está pasando necesidad. Eh, no son personas individuales, sino que son familias las que muchas veces están pasando por estos momentos y que en esta oportunidad se está realizando el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, que también es una bendición. Aquí ahora nuestro hermano va a orar también por las familias que han podido participar y que han podido también bendecir en esta jornada a nuestros hermanos. Así es, y mi hermana Tracy, le puedo a través de... La pantalla de viso una buena cantidad de hermanos presentes hoy día, hermana Tracy. Sí, y la verdad es que siguen llegando las familias a este lugar. Yo tengo aquí al frente mío dos pequeñitos también que, que, están han, mirando, ¿no? sí, que nos están mirando. Y hermanos que pasan por pasa? su lado y piensan sí. que a lo mejor que la entrevista usted lo sabe. <risa> Sí, yo creo, aunque algunos se asustan. Sí. Pero la verdad es que nuestros hermanos han ido llegando y siguen llegando a pesar de la hora. Eh, se han dispuesto también para poder estar con nosotros y, por supuesto, eh, estar escuchando la palabra del Señor, que además ya tenemos el, el nombre del tema, hermano Mario. Sí, sí, lo tenemos. Ahí nuestro pastor, tuvimos conversando con él y la verdad es que sabemos que va a ser un tema interesante. Sí. Como iglesia, que lo tengo, el error de Balaam. Así es. Judas 11. Tres y guerra espiritual. Judas 1.11. ¿Sí? Sí. Judas, claro. Judas 1.11, guerra espiritual, el error de Balaam. Para que nuestros hermanos también puedan estar ahí atentos a la palabra. Ha venido nuestro pastor estos domingos tocando diferentes temas. Sí. En su oportunidad estuvo... Eh, entregando el tema a la rebelión de Coroe, después siguió con Caín y ahora sigue con el tema de el error de Balaamna. Así que han estado bastante interesantes y que nos han llevado también estos temas a reflexionar, a mirarnos a nosotros mismos cómo estamos ante Dios y nos ha hecho también comprender varias cosas que son importantes y que no debemos estar eh, ajenos a ellas. Así es, mi hermana Tres. Tuvimos la oportunidad de estar ahí con nuestro pastor Hugo, estuvo aquí arriba un rato compartiendo un poquito unas palabras con los hermanos de RCN y ahí dio a conocer el tema y de muchas otras cosas también que se vienen como ministerio. Siempre es bueno poder conversar con otro pastor porque la verdad estamos siempre con él, pero eh, cuesta eh, conversar directamente porque por las actividades que tiene él como pastor, de estar en una u otra parte, haciendo cosas, no sé, mucho, mucho tiene que hacer y sabemos que su gente es muy copada Claro que sí. Y la verdad es que, hermano Mario, acá sigue la adoración, nos preparamos ya para estos tiemp este tiempo tan especial que poder recibir también la palabra y también ver a nuestro pastor Hugo subir al altar. Así que vamos a compartir a ver, este tiempo ver, de alabanza. Sí. aplauso de alabanza al Señor. Si tú crees, hermano, que él es digno, que solo por su gracia, que solo por su misericordia hoy estás aquí. Él se merece un aplauso más grande. Él se merece una ovación de aplausos. Tu iglesia te alaba, Señor. ¡Aleluya! Qué hermoso, Señor, es estar en tu presencia no hay nada Señor que se compare a estar en tu presencia como el salmista decía prefiero estar en tus atrios oh Señor queremos estar a tus pies en tu presencia adorarte en esta mañana oh porque no hemos venido a perder el tiempo oh Aleluya si tú hablas lenguas habla lenguas en esta mañana canda su espíritu santo está aquí que y rompe con toda estructura levanta tus manos cierra tus ojos anda arriba aleluya la tierra señor te adoramos Señor So in me what love Gloria a Dios Maravilloso Señor Bendito Jesús Si puede saludar a su hermano que tiene a su lado Su hermana Dios le bendiga, salúdele Haga este ejercicio que es maravilloso Y que podemos sin duda sonreír Dar gracias a Dios por tenerles acá Por poder compartir hoy Este culto de celebración, donde damos gracias a Dios por su amor, misericordia, por su bondad. Oh bendito Dios, eso es, salga de su lugar, salude a su hermano, a su hermana. Dios le bendiga, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gracias Señor Jesús. Gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Bueno, ya podemos eh, escuchar la voz de nuestro Pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra en el altar pronto ya a, a dar el mensaje del Señor que llega por tema El Error de Balaam. Judas, capítulo 1, 11 de la serie Guerra Espiritual, para que los hermanos que nos están escuchando tengan ya la cita y puedan leerla al momento que nuestro Pastor lo haga. Seguimos en vivo y en directo. Una bendición aún se está viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Los hermanos muy gozosos a través de de los de las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. Y esperamos que ustedes también estén siendo grandemente bendecidos en sus hogares. Bajo la bendición del Señor saludamos al pueblo del Señor, a los amigos, a los hermanos que nos están escuchando. Dios le bendiga grandemente en esta hermosa mañana que Dios nos da. Eh, pronto ya vamos a tener un contacto con nuestra hermana Tracy Ahora sí, hermana 13 usted me cuenta Cómo está el ambiente Sí, un lindo ambiente La verdad es que ha, ha estado bastante especial este culto, hermano Mario eh, Hay una disposición muy linda de nuestros hermanos a adorar Y bendecir en nombre de nuestro Dios Y ya como usted pudo ver eh, Nuestro pastor ya ha subido al altar Y se encontraba también dando de alguna manera un pequeño resumen de lo que fue el día de ayer del congreso, de los horarios, de las te, de las temáticas que se estuvieron también tocando y la bendición, por supuesto, que pudimos recibir el día de ayer a través de la los de los tres pastores que estuvieron ministrando la palabra del Señor, así que un, una linda jornada, un, un buen balance del, del día de ayer del congreso que se realizó acá en nuestra ciudad de Chillán. Así, ayer preguntan nuestro pastor, está cansado. ¿Qué que es eso? me dijo. Eso me respondió, muy cansado. Ahí, ahí de alguna manera vemos como como dice la palabra que el Señor renueva la fuerza y nuestro pastor la verdad es que no se detiene, avanza, siempre sigue avanzando y de alguna manera nosotros también eh, nos motiva aquello para seguir trabajando a su lado y seguir siendo de bendición para muchas personas que, que hoy también nos escuchan y nos ven. Así es, así es mi hermana Tracy, muchos nos escuchan, muchos nos ven, lo importante es que lo haga y sean bendecidos a través de toda esta transmisión donde nos acercamos, minuto a minuto, hermana Tracy, a recibir el mensaje de Dios, el labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos que le estará ministrando en el día de hoy. Bastante hermandad nos comentaba usted, hermana Tracy, hoy día creo que hay un rico ambiente, sí. parece que son secuelas de lo que... A lo mejor faltó un poco más eh, ayer porque terminó la hora por el tema de los hermanos que tienen que viajar. Claro, ayer terminamos justo a las nueve y media. Vamos a compartir este tiempo de alabanza, hermano, y ya volvemos nuevamente con, la, con este espacio. Señor, le damos gracias al Señor por su presencia en esta mañana agradecemos por todo lo lindo por todo lo que llevamos hasta este momento y nuevamente recordar el tema, el error de Balaam Judas 1.11 de la serie Guerra Espíritu espiritual seguimos junto a ustedes me sacó un poco la garganta pronto ya vamos a compartir de lo que es el mensaje ministrado por nuestro pastor Hugo alfonso montesinos sabemos que seremos bendecidos y esperamos que ustedes no se aparten de la sintonía estamos en vivo y en directo para aquellos que a lo mejor recién Se están incorporando a nuestra radio emisora, o mirando a través de la televisión bastantes hermanos como lo hemos dicho eh, lo hemos reiterado en varias ocasiones eh, han llegado hoy día hasta este lugar y sabemos que sabemos que hay una bendición ahí eh, después del cada mensaje de cada administración al final hay una bendición el labio de nuestro pastor hugo hermana Tracy que nos puede comentar usted ahí en el templo Sí, nuestro pastor ahora se encuentra orando también por las ofrendas, es, es parte también de nuestro culto racional y ha habido un lindo tiempo también y en realidad hemos tenido esta mañana muy, muy linda de poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, ha sido un tiempo muy especial y ya viene, como decía usted, la palabra también en la voz de nuestro pastor Hugo tocando un tema que sigue también la línea de los dos anteriores, de los dos domingos anteriores y hoy va a llevar por título... Eh, el error de Balama, así que usted también quédese muy atento a la sintonía, vamos a llevar este mensaje completo a través de Radio Emisora Semaús y también de Televida, y en esta oportunidad se encuentra nuestro pastor también saludando a nuestros hermanos de Curán y Laue, así que eh, saludando a nuestros hermanos que nos visitan desde ese lugar, una distancia bastante amplia, más de 200 kilómetros ellos recorren para poder estar en este lugar. Sí, salen muy temprano, creo que a las 5 de la mañana al parecer viajan ya hasta nuestra ciudad para recibir la bendición del Señor y ando un buen grupo de hermanos por lo que pude divisar desde acá sabemos que ellos vienen a buscar esa bendición que más para nosotros que estamos acá aprovechemos la instancia de poder recibir del mensaje de la palabra del Señor es que sabemos sí, sí. que hoy será de mucha bendición claro que sí, ya nos preparamos entonces para recibir la palabra así que pasamos a escuchar esta adoración Amén. esa palabra que Dios tiene para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya Si tiene su Biblia por favor Busque en el libro de Judas Versículo 11 Capítulo 1 versículo 11 que sería Ya que tiene un solo capítulo el libro de Judas Judas versículo 11 Y tomaremos este versículo para hablar y seguir en la secuencia que hemos estado utilizando, hablando por supuesto de estos personajes que aparecen aquí en este versículo. Dice la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré leo la parte que usaremos hoy y se lanzaron por lucro en el error de Balaam oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor dando gracias Por tanto amor y, y tanta misericordia. Dando gracias Señor por sus bondades y sin duda ver su mano moverse en favor de nuestras vidas constantemente. Señor pedimos, rogamos en esta hora y momento que usted nos guíe, nos ayude, nos dirija. Para que podamos Señor ministrar el corazón de sus hijos y de sus hijas y alertar a sus vidas Señor de acuerdo a su palabra. Ayúdanos, Señor, para tener la capacidad de poder, Señor, plantear un tema con altura de mira, con criterio, con ética y también, Señor, por sobre todas las cosas, con mucho temor. Gracias, Padre, porque en esta mañana, al oír tu palabra, seremos bendecidos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Hoy vamos a hablar y usar como título el error de Balaam, así pondremos a este mensaje, el error de Balaam. Dentro de todo lo que vamos a estar hablando sin duda es un tema bastante escabroso, un tema bastante complejo también porque tiene que tener una mirada criteriosa y también tiene que tener un cuidado único en cómo se plantea. Cuando miramos en el pasado, miramos hacia atrás en la historia, una de las causas que condujeron a la gran explosión de la reforma evangélica en el siglo 16 cuando hablamos de Lutero, lo que causó esta explosión evangélica, liderada por supuesto por Martín Lutero, fueron los abusos eclesiásticos relacionados con el dinero y los bienes materiales de la iglesia católica muchas personas llegaron a cansarse del afán puramente materialista o mercantilista que también se veía allí, que tenían los líderes religiosos de esa época. Si hablamos del Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, en toda esa línea de liderazgo, la historia nos cuenta que la mayoría de los hombres que ocuparon la estos cargos eclesiásticos durante la edad media no tenían como fin principal el servir a la iglesia ni mucho menos la preocupación de la salvación de las almas por lo tanto la iglesia le servía solamente como un medio para acumular riquezas personales no tendremos el tiempo para poder hablar de algunas formas o maneras que utilizaba la iglesia católica para esto estaba por ejemplo las anatas no tendré el tiempo para explicarla estaban los las colaciones estaba también los eh, las preservaciones las dispensaciones estaba también la simonía estaba el nepotismo estaba el pluralismo y por último estaban las indulgencias todas todas Estas palabras que he utilizado ahora eran sistemas y formas que la iglesia católica utilizaba para traer recursos o reunir recursos y de esa manera poder extraer de la membresía lo máximo de dinero. Cuando los cristianos de nuestro siglo posmoderno escuchamos, oímos y también vemos lo que la historia nos cuenta los abusos eclesiásticos de la edad media nos sorprende al ver el espíritu egoísta y materialista que existió en estos hombres y que caracterizó por supuesto a personas que debiendo ser humildes y lo pongo así humildes que no buscaran el propio bien sino el bien de los demás el bien de las almas ahora lamentablemente esto no tan solo sucedió en la edad media porque sin duda el catolicismo romano marcó fuertemente esta realidad pero esto ha pasado en muchas épocas de la historia de la iglesia y hoy día en el común en numerosas iglesias que se llaman cristianas evangélicas vamos a analizar hoy de acuerdo a lo que Judas explica o lo que dice prácticamente hablando acerca de Balaam, el error de Balaam Vamos a analizar esto para poder entender un poco Aquí lo que marca Judas son dos formas o dos cosas importantes Lo primero que marca es que Balaam es el modelo de un falso maestro, de un falso pastor el cual recibirá por supuesto la justa condenación y la ira de Dios de manera que no sigamos nosotros a estos maestros del error de acuerdo a lo que leíamos dice se lanzaron por lucro en el error de Balaam eso es lo que marca el versículo los falsos maestros que denuncia Judas aquí no sólo se caracterizan por pervertir la adoración como en el caso de Caín ya no tan solo es por la falta de amor que existe en ellos no es tan solo por la falta de desinterés en la salvación de las personas sino también por su egoísmo y su iniquidad, su maldad los falsos maestros se visten a veces de diferente ropaje y lo que vamos a analizar es eso, los falsos maestros Cuando miramos a Balaam, vemos allí el segundo tipo o espíritu de estos falsos profetas que nos presenta Judas. Se visten con un ropaje de espiritualidad y hasta tienen la capacidad de hacer algunos milagros. Ante esta realidad vamos a estudiarlo bien profundamente. En un tiempo pudieron escuchar la voz de Dios hablando de Balaam. En un tiempo pudieron escuchar la voz de Dios y hasta podían bendecir. En el nombre de Dios Entonces eran tenidos por profetas de Dios Debemos recordar que el pueblo de Israel En cierta manera estuvo en un tiempo muy mezclado Dios siempre quiso que Israel fuera un solo pueblo Que no se mezclase de ninguna manera Que ni los hombres se casasen con mujeres de otros pueblos Ni mujeres Las mujeres tomaran hombres de otros pueblos para que no se mezclaran y las tradiciones y todo ese tipo de eh, idolatría viniera y llegar al pueblo de Israel Pero lamentablemente muchos episodios de la historia de Israel ellos se mezclaron y todas aquellas tradiciones y formalismos comenzaron a ser parte del pueblo de Israel Dentro de eso entonces aparecían muchos profetas, hombres hablando de Dios, hombres que hablaban con Dios, Dios les hablaba a ellos y en sinfín cantidad de profecías y gente que decía tener el beneficio de Dios o la capacidad para poder ministrar en nombre de Dios y en el caso de esto aparece también Balaam como uno de estos profetas de los tantos profetas y Balaam. De esta forma entonces era considerado como primero como un adivino, era considerado como un hombre que podía maldecir o bendecir a quien él le placiera porque Dios estaba con él y él hablaba con Dios. Pero aquí vemos entonces que este hombre Balaam tenía un espíritu codicioso, la avaricia de su corazón estaba allí pero a full y ese era el problema y aunque tenía facultades espirituales en cierta manera, o la gente podía notar que tenía ciertas facultades espirituales, él sacaba el máximo de provecho personal para recibir, a cambio de ministrar estos dones, grandes ganancias económicas. Entonces, con el fin, hermano querido de detectar estos falsos maestros, porque esta es la finalidad de este tema, Estos maestros que han hecho un daño terrible a la obra de Dios y a la Iglesia. Tenemos que analizar, por supuesto, primero quién era este Balaam en lo que tiene que ver con su actividad lucrativa. Tenemos que verlo a la luz de la Escritura. La historia misteriosa de este hombre, que era tenido por adivino entre las tribus de eh, Moab y al parecer, y al parecer, Dios lo había le había otorgado, como digo, le había otorgado algunas gracias proféticas y tenía cierta comunión directa con el Señor, y se encuentra por supuesto esto en números capítulo 22 al 25, no lo vamos a leer, pero ahí aparece toda la historia de Balaam, cuando Israel recién salta victorioso, o salía victorioso de Egipto, recordemos que salió de Egipto con una victoria tremenda, y cada pueblo que se enfrentó con Israel, perdió la batalla contra Israel, y luego que Dios destruyera al poderoso ejército de Faraón, las naciones y pueblos que estaban circundantes a la zona donde Israel estaba atravesando, increíblemente ellos tuvieron miedo de Israel, nadie le quería enfrentar, entonces antes que Israel llegara a la tierra prometida, todos los pueblos que estaban a su paso en la trayectoria de Israel estaban atemorizados ante el paso de Israel, ¿por qué? porque Dios estaba con ellos y no había ejército alguno que pudiera hacerle frente porque Dios estaba con ellos ahora en esta angustia se encontraba el pueblo de Moab cuya cabeza era Balak que era el rey de Moab estaba entonces tratando el de evitar la destrucción que con seguridad se venía contra ellos si peleaban contra Israel o Israel les atacaba Entonces los príncipes y los sabios que acompañaban a Balac le aconsejaron que no hiciera guerra contra Israel porque de seguro iban a perder. Entonces les dicen a Balac que vaya y contrate un hechicero o podríamos decirle nosotros adivino que pudiera maldecir a esa nación. Existían muchos en esa época había mucho tipo de hechiceros y adivinos que constantemente aparecían ahí recordemos también que cuando Israel se asienta como nación y Israel también eh, tiene un rey llamado Saúl Saúl da una orden para que todos los hechiceros sean muertos en Israel recordemos eso Y nadie podía consultar a los espíritus ni a través de burguería o hechicería porque eso estaba penado con la muerte. Eso fue en Israel. ¿Por qué? Porque Israel se había plagado de ese tipo de, de, de, de personas porque todos los pueblos que estaban circundando Israel tenían esa costumbre. Y ahí entonces vemos que habían un montón de hechiceros y adivinos por todas partes que eran usados para maldecir Israel. O bendecir ahora en esa búsqueda encontraron entonces a un adivino o oh, profeta llamado Balaam quien tenía la fama de poder bendecir o maldecir de manera efectiva o sea ya se había comprobado que Balaam podía bendecir y podía maldecir por lo tanto era un hecho de que contratarlo a él iba a ir bien así no se enfrentaba el pueblo a una guerra contra Israel y de esa manera era mucho mejor Entonces mirando esta historia Nosotros buscamos y tratamos de ver en la escritura Como Balaam conoció al Dios verdadero Como Balaam tuvo esa relación con el Dios verdadero Pero según el relato bíblico en algunas ocasiones Dios le habló directamente Y este hombre tenía cierto temor hacia Jehová el Dios de Israel ¿por qué? no lo sabemos, entonces así como Abraham, recordemos que Abraham estaba en tierra de Ur de los Caldeos y Dios le habló para que saliera de esa tierra y se fuera a la tierra que Dios le mostraría y Ur es una tierra pagana pero increíblemente Dios le habló a Abraham allí o sea posiblemente de esa misma manera Dios le habló a Balaam para que de alguna forma saliera de su condición espiritual y pudiera tener una conexión directa con Dios en cuanto a lo que era para nosotros hoy el convertimiento Pero quizás nunca Balaam salió de allí por la presión que existía alrededor Entonces cuando vemos esto la fama de Balaam como profeta o como adivino se había extendido por todas esas tierras hasta que los reyes por supuesto querían usar sus servicios para salir de los problemas o los conflictos que tenían. Balak entonces envió emisarios para que le pidieran a Balam que fuera a maldecir a la nación de Israel. Y este Balam luego de consultar a Dios, porque ahí lo, la Biblia lo dice, que consultó con Dios, decidió no ir porque el Señor le había dicho que no fuera a maldecir a Israel. Entonces, de esta manera, como no fue, Balaac decidió nuevamente tentarlo, ¿ya? tentarlo otra vez, con más riqueza, con más poder, con más autoridad. Entonces, así lo comienza a seducir para que de esta manera él pueda maldecir a Israel. La riqueza, el dinero, el honor, el honor pongámoslo así. Así que Balaac, le envía a príncipes, hombres que pudieran llegar con más tesoros, con más riqueza para ofrecerle, y no solo dádivas económicas, sino la honra de este mundo, la importancia, el poder, y tal vez cargos políticos, si podemos ponerlo, y reconocimientos nacionales en Moab. Seguramente le ofreció un montón de cosas. En vista de este atractivo ofrecimiento, Balaam, sabiendo cuál era la propuesta de Dios ya le había dicho que no fuera recordemos ahí en el libro de números 22 12 ahí aparece esto y dice no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es Dios se lo había dicho entonces Balaam decide tratar de persuadir a Dios tal vez pensando que Dios Se deja, no sé, deslumbrar o deslumbrar que es la palabra correcta Deslumbrar y tratando de convencerlo de esa manera ¿Para qué? Para que pueda él ganar el dinero Porque la finalidad era ganar el dinero o el ofrecimiento que Balaam le estaba dando A Balaam ya no le interesaba lo que iba a hacer o no iba a hacer Le interesaba lo que iba a ganar si hacía eso Ese era el punto Entonces, en vista de que el corazón de este profeta fue movido por los ofrecimientos terrenos de los príncipes, entonces el Señor decide dejarlo ir. O sea, ya en su corazón Balac tenía la decisión de ir a toda a toda costa. Por eso que encontramos ahí esta como incoherencia, ¿no? En donde escuchamos la palabra de Dios al leerla dice que le dice primero a Abraham que no vaya porque el pueblo de Israel es bendito, pero después lo deja ir. Pero con una cláusula. Dirás lo que yo te diga. Entonces, decide Dios dejarlo ir no con su consentimiento, sino para llevarlo a su destrucción. Pues todo aquel, escúcheme bien, que conociendo a Dios, conociendo la voluntad de Dios revelada por la palabra Persiste en querer hacer lo contrario de lo que Dios dice Entonces está acabando un pozo y ese pozo será su propia miseria y su propia ruina espiritual Esto tenemos que aprenderlo Balaam tenía ciertas facultades proféticas que Dios en su gracia quiso concederle Y estos dones debían ser usados para el servicio a los propósitos divinos ¿Por qué tenía esos dones? Usted se pregunta, no lo no tengo idea Hoy día también nos preguntamos ¿Por qué hay mucha gente que tiene dones y no los usa correctamente? Es una verdad Tendrán que darle cuenta un día al Señor de ese don que recibieron O de ese don que tienen Y si no lo están usando para lo que Dios lo entregó Entonces tendrán que darle cuenta al Señor Entonces Dios no le dio esos dones con el fin de que él alcanzara cierto estatus económico, social o político, pero él prefirió el premio de la maldad, o sea, él prefirió sencillamente tomar recursos económicos para él. Este premio de la maldad del cual habla también Pedro en de Pedro 2 Pedro 2.15, en ese versículo lo marca, hace referencia al uso de los profetas cristianos, o maestros espirituales que le dan a sus capacidades de alguna manera que Dios por supuesto les ha dado para sacar provecho personal o sea aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de Balaam no se nos dice, escuche bien, que estuviera pasando grandes necesidades económicas, no se nos habla nada de en qué condición estaba Balaam, si era pobre o era rico, no se dice absolutamente nada de eso. Entonces cuando Balaam envió a sus mensajeros o a sus emisarios para que los sedujeran con atractivas ofertas, honores políticos y dádivas, entonces automáticamente Balaam cayó presa de esa uh, ese deseo y anhelo por la riqueza nosotros debiéramos aprender a confiar en Dios y aprender a depender de Dios y entender que Dios es el que nos sustenta de una u otra manera Dios lo hará siempre, ¿por qué? porque Dios es así y, y debemos entenderlo de esa manera pero aquí vemos el corazón de Balaam que era un corazón avaro Y lo llevó a contemplar con agrado la posibilidad de sacar provecho económico, provecho personal y social de sus facultades espirituales. Es como que tú tienes un don de Dios y comienzas a cobrar por tu don. Imagínate un poco. Bueno, yo he sabido de líderes que en realidad cobran por ungimiento, cobran por sanar a alguien. Imagínate, si te unge nomás y te cobra, y no te sana y te cobra igual, pero si te sana y sale más caro. O sea, tú puedes reírte, no voy a dar detalles, pero en realidad en el mundo entero hay gente que está haciendo cosas que no corresponden. Ahora, esto viene y pasa a ser un gran pecado que Dios castigará con su furor, con su ira, porque es una realidad, porque su palabra es clara al respecto. Dice, de gracia recibiste, de gracia debes entregar. O sea esta es la realidad nuestra nosotros servimos al Señor y debemos dar todo lo que Dios nos ha dado por gracia porque por gracia soy salvos dice también y esto no es de vosotros sino que es un don de Dios. Ahora buscando en la historia y buscando información eh, Uno va encontrando que en los tiempos de Israel en el desierto Habían profetas y habían también maestros espirituales Que se desviaban del camino, ese camino recto ¿Para qué? Para tergiversar la doctrina o convertir la religión En una fuente de lucro personal O sea mucho tiempo después dentro del pueblo de Dios Si miramos la historia se levantaron falsos profetas y falsos maestros a los cuales no les importaban las almas de las personas ni mucho menos el avance del reino de Dios sino la satisfacción de sus propios apetitos recuerda también que la palabra de Dios lo habla en el Nuevo Testamento y me parece que fue Pedro que, que dijo que o, Juan, o, o Pablo ahí me confundo un poquito me pierdo en algunos versículos que dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias ahora en Isaías capítulo 56 versículo 10 y 11 hay un registro de lo que Isaías dice al pueblo de Israel y le dice sus atalayas son ciegos todos ellos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 O sea, vemos que en todo tiempo ha existido esto, en todo tiempo. Luego en los tiempos de Mikeas, los falsos profetas abundaban entre el pueblo de Dios y ya no practicaban lo que Dios quería plantear al pueblo. O sea, ya no enseñaban, ni ministraban, ni predicaban como nosotros lo hacemos, cierto, al pueblo. No le hablaban al pueblo lo que Dios quería que le hablasen. Y ahí está el problema, el pueblo lamentablemente siempre estaba aprendiendo y la desobediencia que estaba en el pueblo de Israel lamentablemente era tremenda. Siempre ellos le hablaban al pueblo lo que querían escuchar, o sea es como que aquí nos reunamos en la mañana y tengamos allá una un... un cuaderno Y usted eh, yo necesito que hoy día me hablen de esta área Que me restaure Yo necesito que el Señor me ayude lo económico yo necesito, Y al final el pastor toma el libro y dice Bueno de que quiero ah, la mayoría manda No hay un refrán que se utiliza mucho en, en los hogares Sobre todo en el campo se, se utiliza mucho A la suerte de la olla O sea usted viene acá se sienta Y Dios le habla a usted como Él quiere hablarle Y no como usted quiere escuchar o sea en el fondo usted debe venir con un corazón abierto y una mente abierta a recibir la palabra de Dios. Porque Dios quiere enseñarle algo. Entonces ahí estaban los profetas estos muchos profetas recordemos que en el tiempo de Jeremías también pasó. Entonces ellos hablaban al pueblo lo que el pueblo quería escuchar satisfacían los deseos mundanos los deseos deseos y placeres terrenales del pueblo y todo con el fin de sacar provecho económico en su actividad espiritual Miquías 3.11 habla y dice sus sacerdotes enseñan por precio mira lo que dice aquí enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo no está Jehová entre nosotros no vendrá mal sobre nosotros oiga con esa profecía nosotros nos vamos contentos a la casa no les va a ir bien hermanos van a ser bendecidos pero recuerde que toda bendición de Dios tiene cláusulas esto es lo mismo la lluvia temprana y la lluvia tardía vendrá a su tiempo pero si no llueve no me molesten a mí que estaba diciendo Dios si ustedes se apartan del camino no va a llover y no es mi culpa la culpa es de ustedes, por eso dice si se volvieren a mí, si mi pueblo se humillare O sea siempre está marcando esa realidad, entonces en tiempos de la iglesia del nuevo testamento hermano querido Esto tampoco cesó, o sea los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos pastores estaban presentes Que habiendo recibido facultades espirituales de la gracia de Dios escúcheme bien usarían sus facultades sus capacidades o dones o talentos no para servir con humildad a los demás sino como un medio para obtener el lucro de manera que puedan darse una vida de lujos privilegios comodidades y honor frente al mundo escuche bien el apóstol Pablo al despedirse de los ancianos o, o pastores de la iglesia en Éfeso les advierte que, que deben tener mucho cuidado por ellos mismos y por el rebaño pues de entre los pastores se levantarán algunos que no tendrán ningún interés en la salvación de las almas sino que usarán la religión como un medio para alcanzar sus intereses egoístas estos pastores no tendrían piedad de las ovejas sino que se comerían sus carnes por decirlo así y las destruirían para satisfacer sus propios deseos. Estamos viendo lo que es la historia y estos falsos pastores cambiarían la doctrina bíblica por una sarta de mentiras y perversiones doctrinales como hasta el día de hoy. Entonces, todo con el fin de atraer tras sí a los creyentes y contar con un buen número de seguidores y satisfacer sus deseos materiales y pecaminosos, miremos algo Hechos capítulo 20 versículo 38 versículo 20 versículo 28 al 30 estos dos versículos leeremos Hechos 20, 28 al 30 mira lo que dice aquí estamos hablando de la iglesia primitiva estamos hablando por supuesto de el inicio de la iglesia por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar arrastrar tras sí a los discípulos wow fuerte no pero no sólo en tiempos apostólicos surgieron los falsos profetas que así como Balaam estuvieron dispuestos a usar la fe como medio de lucro el apóstol Pedro es en un pasaje paralelo al que estamos estudiando increíblemente advierte que vendrían tiempos en los cuales se levantarían falsos profetas y falsos pastores que no tendrían misericordia de la gente en ninguna manera sino que como Balaam estarían dispuestos a cambiar totalmente la pureza de la doctrina bíblica o sea Hoy día tenemos un problema serio dentro de la iglesia cristiana porque hay una cantidad enorme de predicadores Lo voy a poner así en general predicadores que han cambiado la doctrina bíblica Y la han manipulado a su antojo para ir con la finalidad de ganancias para ellos Entonces qué lo que hacen hablan con palabras lisonjeras y agradables al pecaminoso oído de sus oyentes o sea, si nosotros aquí solamente predicáramos pura bendición, puro poder, pura unción, pura prosperidad. Te aseguro que eso estaría repleto. Pero como de repente este pastor se le ocurre predicar en contra del pecado, la gente se asusta y se va. Eso incomoda a mucha gente. Algunos me dicen a mí también, pastor, usted no predica mucho de esto. Hermano, predico de todo. Todo lo que sale en la Biblia lo predico. Todo es predicable, todo es ministrable, todo es aplicable a nuestra vida espiritual Así que si no he predicado de algún tema ya vendrá Porque no rehuimos predicar la palabra de Dios Nosotros predicamos la palabra de Dios Y cada área de nuestra vida debe ser tratada por la palabra Pero aquí vemos entonces que mucha gente se amontona y va donde le gusta Entiendo que también usted viene aquí porque le gusta de alguna forma, de alguna manera Pero no me diga que no se ha sentido incómodo más de alguna vez no me diga que esa silla tan blanda no se le ha puesto dura. No me diga que en algún momento usted no ha querido decir, ah, este me me aburrió, este está loco, no, que se cree aquí. Mire lo que me dijo, como me trató, mire, me dijo, pecador. ¿Y qué lo que eres? Somos pecadores. Y me sumo también a esa cantidad porque somos pecadores. La misericordia de Dios es sobre nuestra vida, pero aún seguimos en esta tierra y podemos seguir pecando. Entonces tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente cambian la doctrina bíblica y traen palabras lisonjeras, agradables a ese pecaminoso oído de los oyentes de manera que cultivan grandes masas de seguidores los cuales sencillamente pueden aportar y pueden apoyar. Ahora, uno puede explicar todo esto y claro, la mente usted inmediatamente se va y dice todos en el mismo saco, ¡fuah! pero hay que tiene que tiene que tener cuidado, o sea se infiltran dentro de la obra de Dios, salen desde la misma obra de Dios, o sea esta es la realidad y nosotros tenemos que tener cuidado, hay un dicho por allí dice no todo lo que brilla es oro, ya a usted le ha pasado no, ya no dejemos eso de lado, el punto es entonces que usted tiene que tener cuidado, la palabra de Dios y cuando veamos también a la escritura encontramos a Jesús hablando acerca del de servicio y encontramos a Jesús diciendo que nosotros debemos vivir de la obra habló de los que son llamados por Dios dice el que trabaja en la obra de Dios debe también vivir de la obra de Dios eso está claro Y también lo dice por allí dice no pongas vos a abuel lo dice Dios por los animales o lo dice por nosotros por nosotros lo dice o sea que nosotros también debemos recoger de lo que nosotros entregamos Pablo también advierte dice es gran cosa si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa que seguimos lo material claro que no la diferencia es enorme lo espiritual es eterno lo material perece. Ahora en ese sentido debe estar el equilibrio y debe estar también escuche bien la capacidad de entender la bendición de Dios y ahí está el punto porque si tú quieres me entiende tener un llamado de Dios y verte con una iglesia como esta así de la noche a la mañana no va a ser así porque yo nunca soñé con una iglesia como esta menos con usted o sea yo nunca soñé con esto yo lo único que quería era predicar el evangelio predicar la palabra y comenzamos de cero renunciamos a un trabajo nos vinimos del norte hacia el sur y llegamos acá y no fue fácil fue muy duro muy difícil si me hubieran dicho todo lo que iba a pasar no lo hubiera hecho de ninguna manera no sabíamos cómo iba a terminar esto, Dios pudo haberle placido a él, haberme dejado allá en Coihueco donde iniciamos con un grupito de 30 hermanos y ahí estaría predicando por 23 años. Y usted dice pero pastor cómo es posible eso, Dios hace lo que quiere, nadie sabía de esto, ahora no. Sin duda hay una bendición maravillosa y cuando viene un pastor un líder y yo noto eso muchos líderes vienen de diferentes lugares y ven esta bendición y digo que es una bendición ellos dicen oh cómo me gustaría tener una iglesia así pero no es que yo la tenga así sino que Dios ha querido que sea así. O sea Dios ha provocado esto a través de que a través de la palabra de Dios a través del mensaje de Dios porque tenemos que ser muy conscientes de que la palabra de Dios cuando es predicada toca quebranta anima levanta restaura consagra da santidad da la espiritualidad necesaria Dios hace todo eso. Pero también vemos esta triste realidad en forma general en donde hay muchos falsos profetas, falsos maestros que lo único que hacen es sencillamente utilizar sus dones espirituales entregando servicios espirituales pero con el afán de poder económicamente recibir a cambio de sus servicios un dinero. Veamos una cita, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, mira lo que dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros esta es una advertencia para nosotros en estos días que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas este análisis de Pedro aquí es impresionante no tenemos el tiempo para profundizar porque sería otro mensaje más pero trataremos de marcar algunas situaciones ejercer ciertas funciones dentro del reino de Dios ejercer cierta autoridad si no se hace con humildad y en dependencia total de Dios y de su gracia divina puede conducir a un desvío peligroso pues la naturaleza pecaminosa del ser humano siempre, siempre le está llevando o jalando a buscar el bien propio usted todos los días tiene transacciones o tiene negocios o tiene trabajo y siempre trata de ganar más, sí o no ¿Quién es honesto hoy día en eso? Casi nadie es honesto en eso ¿Por qué? Porque la parte natural es así Y usted dice Mire, estoy vendiendo A ver Señor, ¿qué es lo que hago? Para que no no, no dañara a nadie Señor Cierro los ojos, me tapo los ojos No sé qué lo que hago Porque hay tantas personas aquí Que más de alguno está haciendo eso Y, y es una, una, una realidad Años atrás yo ponía el ejemplo Cuando iba a, a la feria a comprar Normalmente iba a la feria a comprar Y yo veía, la persona sacaba, la, la, la, ¿cómo se llama esa para pesar? La romana sacaba la... No, lo que lo que, lo que le echan arriba, las cositas, la cosita que sostiene eso para la pesa. La poruña, perfecto. Él sacaba la, la poruña y, y, y lógicamente uno se da cuenta que la aguja, funciona para el otro lado. Perfecto. No había problema y uno lo observaba. Pero un día se me ocurrió mirar detenidamente el asunto. La cosa es que me pesaron, recuerdo, dos kilos de no sé qué, para variar. Y, y yo me, me, me quedo ahí dando vueltas y dije, parece que tienen arreglado esto. ya Y me fui a otro lugar donde yo conocí a un hermano. Le dije, ¿me puede pesar estos dos kilos de un kilo y medio? Un kilo y medio. O sea, no eran 100 gramos, no eran 200, eran 500 gramos, medio kilo menos. Entonces, si tú sacas la cuenta. Si tienes 100 kilos vendiéndolo así o sea por favor entiende lo que se estoy diciendo o sea en esto la ganancia deshonesta está en todas partes la gente quiere ganar compra algo a un precio quiere venderlo el doble. Recuerdo siempre a un hermano y lo conté eso como una anécdota hace muchos años atrás Un hermano compró un vehículo antiguo, viejito, lo arregló, lo pintó Le puso neumáticos nuevos, le puso todo bien arregladito Pero era viejito el vehículo y él todo el tiempo se movía, le cargaba gasolina y todo Y él notaba todo, yo no sabía por qué anotaba todo Entonces un día lo puso a la venta y el auto costaba una enormidad Yo le dije hermano, pero como, si sí, pues yo he gastado en él la pintura, los neumáticos, la bencina el aceite, el maestro. El, le estaba sumando todo al auto, por eso lo vendían esa cantidad. ¿Quién te va a pagar eso? Le dije yo. Si el auto no cuesta más que eso, mira el año que es, mira, aparte que tú ya lo has usado como tres años, entonces, ¿quién te va a pagar eso? No, pues que eso es lo que gasté y si quieren comprarlo, ahí yo se lo vendo. En esa cantidad, si no, no. Eso es no tener conciencia de la realidad o no. Pero eso existe en el corazón humano A eso apunto Existe en el corazón humano La ganancia O sea, si vamos a hacer un negocio ¿Cómo vamos ahí? La frase 50 fifty O sea, el término Yo quiero que entienda La gente trabaja de esa manera Porque quiere ganar ¿Usted coloca un negocio para qué? Para ganar, para ganar Pero tiene que tener cuidado ¿Cuánto va a ganar? Ese es el punto Entonces Todo tiene que tener ese cuidado. Entonces, nuestro pecado, hermano querido, ese pecado residual aún busca la gloria, aún busca el poder, aún busca las riquezas. Y hay un peligro tremendo que nos asedia, sobre todo a los pastores, sobre todo a los líderes que lideran una obra de Dios o maestros cristianos, cuando por supuesto bajo el liderazgo espiritual hay muchas personas las cuales se someten a nuestra dirección. En eso hay que tener cuidado. ¿Se imagina que estuviera eso en el corazón de su líder? ¡Wow, hermano! ¿Qué haría el pastor? Los tendría todo embaucado ya. Y usted dice, no, pastor, pero esa también existe, esa realidad. Yo he escuchado de testimonios de líderes, de pastores, que le debe a cada santo una vela, como dicen también en ese dicho. O sea, no es fácil mantenerse en la lucha y evitar todo a toda costa ceder ante la tentación Esto esto es una lucha constante ¿Por qué? Porque todos tendemos humanamente A aprovecharnos de ese lugar Del liderazgo que tenemos Para crecer en el poder El ego que crezca allí Y el honor mundano Y las riquezas que pueden llegar Entonces todos estamos en esa realidad Y en esa lucha Por lo tanto el hecho de que usted ore Por usted mismo también Acuérdese de orar por mí Péguele una pasadita al pastor por último Dice ay Señor ayuda a mi pastor en esa lucha Porque todos tenemos esa lucha Ahora es fácil apuntar con el dedo Y es fácil hacerlo Para usted sería fácil apuntar a su pastor Dice mira eh, yo conocí a mi pastor cuando comenzó Él andaba en una bicicleta Dice mira ahora tiene un auto Y ahora tiene una casa ah, es, este, este está lucrando Es fácil decirlo pero son 23 años hermano ¿Qué has hecho tú en 23 años de tu trabajo de tu esfuerzo de tu sacrificio acaso no tienes no pasaste de la bicicleta al auto no pasaste de una arriendo a una casa propia o sea piensa por un momento o sea que tú solamente puedes ser bendecido y el pastor no entonces tenemos que tener un equilibrio tenemos que entender también aquello o sea entiendo perfectamente que el hombre de Dios tiene que tener cuidado en eso y tiene que tener la confianza madurez y el temor a Dios que necesita ahora no es fácil mantenerse como dije en esta lucha por qué? porque a veces muchos líderes ceden ante esa tentación de aprovecharse de ese lugar del liderazgo para poder tener ese poder y orgullo veamos algo lo que dice Pedro aquí primera de Pedro 51 al 3 dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey o sea, aquí nos pega un golpe el Señor, pero nos da un, como dice, nos, nos da un golpe de Mike Tyson y nos tira la, a la lona inmediatamente. Es sí, cuidadito, dice. De la misma manera, el apóstol Pablo instruye a las iglesias para que cuando vayan a escoger a un varón para ejercer el pastorado, se cercioren de que éste no sea codicioso. Primera de Timoteo 3.3 dice, que no sea codicioso de ganancias deshonestas sino amable, apacible, no avaro Eso es lo que dice ahí en el consejo Ahora Balaam también representa a todos los líderes cristianos que habiendo sido bendecido por Dios Con algún talento, con algún don, con alguna gracia espiritual Y poniendo eh, Dios bajo su servicio a un buen número de personas para que sean lideradas son lamentablemente tentados por el diablo para que busquen honores y poder mundano aprovechándose por supuesto de la iglesia se involucran en asuntos a los cuales no fueron llamados y buscan puestos o favores políticos patrocinando así la corrupción que normalmente les identifica Balak le ofreció a Balam honores políticos cuando vemos en el libro de números capítulo 22 versículo 16 y 17 habla acerca de esto y le dice te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas le estaba diciendo Balán, ven, ven más Balán ven haz lo que tienes que hacer tú y yo me voy a preocupar de honrarte y de hacer todo lo que tú me digas a que le digan eso a usted hermano yo voy a hacer todo lo que usted me diga oh Dios mío esa puerta se abrió así el portón entonces entendamos lo que estaba aquí recibiendo la oferta que estaba recibiendo el Señor Jesús recuerde usted que también fue tentado para recibir honores y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo el honor de las naciones el honor de la política pero su respuesta fue enfática Y esta debería ser la respuesta de los pastores bíblicos, recuerdo a Spurgeon que le preguntaron si él quería ser presidente de su nación y él dijo no creo que Dios me permita rebajarme a tanto, esto es una cosa increíble hoy día cuando todo el mundo está tratando de enfocarse en cosas que Dios no les ha llamado a hacer mi llamado es predicar el evangelio mi llamado es ser el pastor mi llamado es ministrar mi llamado es enseñar pero cuando Jesús fue tentado Él se paró firme en Mateo 4.10 dice que Jesús le respondió vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás ah que me encanta eso hermano querido Recuerdo, ya partió los brazos del Señor, pero recuerdo eh, haber leído acerca de eso, Bill Graham, que en alguna ocasión le propusieron a este reconocido evangelista en Estados Unidos que se lanzara como candidato a la presidencia del país. Es el país más poderoso del mundo, imagínate. Y que seguro ganaría porque la cantidad de personas que admiraban a este predicador le podrían dar la cantidad de votos necesarios. Pero la sabia respuesta de este hombre fue impresionante. Él habló muy correctamente. Entonces, la actitud correcta de un siervo de Dios debe ser siempre igual. El siervo del Señor frente a ese ofrecimiento de poder, de honor, de gloria que le estaban dando, él dijo, no puedo aceptar este ofrecimiento porque a servicios más altos Honrosos me llamo Dios o sea esto es lo Que debe suceder el Señor me ha llamado Dice para ser evangelista no me Inclinaría escúcheme bien no me Inclinaría para ser rey Los verdaderos pastores no buscan Gloria no buscan honra mundana o lucro personal ellos entienden que su llamado es lo primordial y como decía Pablo también en una frase me he desgastado en la obra de Dios o sea van a trabajar a full van a hacer todo lo posible para que la obra de Dios siga avanzando. Ellos no van a pasar todo el día acostados en casa y luego pararse a mirar cómo está la iglesia y luego irse a la casa. Ellos serán los primeros que están trabajando, haciendo la labor, haciendo lo que deben hacer. Porque ellos entienden que esa es la obra del Señor. Ahora en la Biblia tenemos numerosos ejemplos de hombres que son verdaderos siervos y rechazan todo tipo de tentación de poder, riqueza y persisten en ser fieles al Señor hubo en tiempos del Antiguo Testamento un profeta llamado Eliseo usted recuerda eso no? el cual el Señor usó poderosamente y de alguna manera esos poderosos milagros y profecías que Eliseo dio y entregó corrieron, la fama de él se escuchó por todas lados lados y este profeta fue visitado por un arrogante general y poderoso autor asirio o sirio del ejército asirio que sufría de una terrible enfermedad llamada la lepra una enfermedad de muerte incurable entonces viene donde él para que lo sane de la enfermedad el general acortando la historia fue limpiado de la lepra y luego de seguir las instrucciones del profeta sambuyéndose siete veces en el Jordán al ver semejante milagro y al recibir tremenda sanidad entonces este hombre estaba tremendamente agradecido ¿Y qué es lo que hizo? Decide ofrecer al profeta una gran cantidad de bienes materiales que según palabras, ya según palabras de los modernos falsos profetas que inundan la televisión y que siempre sacan la cuenta de cuánto en realidad estaba recibiendo o iba a recibir el liceo eh, esa gente que está en radios y púlpitos y en cualquier lugar en donde ellos literalmente están tratando simplemente de ver todo esto, sería una una una una cantidad enorme de dinero pero mirando esto entonces este profeta rechaza totalmente lo que este hombre le quería dar por gratitud al milagro o a la sanidad en otras palabras este hombre estaba pagando por el milagro así lo entendió Eliseo y Eliseo dijo no tú no puedes pagar por esto porque esto es gracia, esto es misericordia o sea, si Dios te sanó, dale gracias a Dios. Pero no vas a pagar con ese dinero o con lo que tú me des este milagro. No se le puede pagar así a Dios. Entonces, miremos esto. En la perspectiva entonces, cuando rechaza Eliseo esto, porque no tenía interés en lo material, el siervo de Eliseo, el siervo de Eliseo se interesó. Jesse y cuando se fue este hombre Jesse lo siguió y le mintió para que le entregara algo de las riquezas y Jesse cargó con lo que pudo cargar se si hubiera llevado un, un, una camioneta grande se viene con todo ese pero cargó con lo que pudo cargar y se volvió y lo escondió y luego se presentó donde Eliseo como si nada y Eliseo le dijo dónde andabas y ahí quedó la escoba hermano aquí vemos al ayudante ministerial del profeta es o sea el, el profeta Eliseo Jesse no pensaba de la misma manera tenga cuidado usted hermano porque a veces va a venir gente acá a dejar algo y usted dice no me ve <risa> No, eso no pasa aquí, ¿cierto? Yo quería que iban a decir ¡No! <risa> Tenga cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Jesse había seguido de alguna manera, aunque no lo conocía o no tenían relación, no sé, bíblicamente posiblemente no, pero había, cono había seguido el mismo ejemplo de Balaam y decidió recibir las grandes ofertas económicas y que este hombre quería agradecer a través de eso y las esconde del profeta cuando Jesse regresa con todas las riquezas recibidas de Naamán en contra de la voluntad del profeta del señor porque él había dicho no este le reprende y le dice segunda de reyes 526 dice es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olivares viñas ovejas bueyes ciervos y ciervas hermano usted sabe lo que pasó con Jessy no la lepra que tenían a Amán se le pasó a él el ayudante del pastor no extraño ¿eh? el capitán de diácono o sea quiero que entienda esto usted dice no yo no soy interesado ¿seguro? analice su vida por un momento usted es un hijo de Dios es una hija del Señor usted puede mentirme a mí yo puedo mentirle a usted nos podemos mentir unos con otros pero a él imposible Dios conoce el corazón Usted puede acosar a todo el mundo de algo, sin embargo no sabe si eso es realidad o no, porque solo Dios sabe lo que hay en ese corazón. Perfecto, el Señor dice por sus fruto los conoceréis, pero cuidado, hay frutos que se malinterpretan. ¿Qué pasa si usted tiene una profesión y usted gana un dinero en esa profesión y es un buen profesional y Dios lo bendice en el sentido de que usted por su trabajo, su labor, Dios lo prospera? No falta el que dice en la esquina dice este para mí que está vendiendo droga Porque somos así de rápido para pensar y actuar en contra de lo que Dios puede hacer Que podríamos pensar de José cuando todo lo que tocaba era bendecido, era prosperado, era multiplicado o sea, Dios tiene personas así también y Dios ha dado ese talento y esa capacidad. Aún más cuando la Biblia dice que Dios nos da sabiduría para generar riqueza. O sea, dentro de eso también está esa realidad. No podemos catalogar a todos los que tienen algo de dinero o los que tienen algo de posesiones como que son corruptos. ¿A qué tenemos que aplicar? O sea, si se juntan las dos cosas, si tienen mucho dinero y al mismo tiempo doctrinas totalmente erradas entonces yo puedo decir fácilmente este es un falso profeta este es un falso pastor porque no está predicando la palabra de Dios si predica la palabra de Dios que Dios lo bendiga como quiera pero que siga predicando la palabra de Dios o sea en el fondo tiene que haber un equilibrio en eso Ahora podemos en la Biblia encontrar ejemplos de hombres de Dios que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca nunca se atrevieron a usar la fe cristiana O sus dones o ministerios para recibir siembras a cambio de oraciones o bendiciones o favores o sanaciones o milagros Los pastores bíblicos no siguen el ejemplo de Balaam sino que hacen todo lo contrario Recordemos a Felipe en Samaria muchas personas llegaron a creer en el evangelio y fueron bautizadas y una de esas personas fue Simón un mago que había engañado a la gente de Samaria con todas sus mentiras y engaños por mucho tiempo luego de ese crecimiento de la iglesia en Samaria los apóstoles que estaban en Jerusalén dice, enviaron a unos emisarios con el fin de confirmar la fe de los nuevos creyentes ayudarles en su crecimiento espiritual Y uno de estos emisarios fue el apóstol Pedro Quien lleno del poder del Espíritu Santo Imponía las manos sobre los creyentes Y estos recibían el Espíritu Santo hermano Ay ¡Oh, que bueno eso eh! Se imagina aquí hermano poner las manos así ¡Fa! Bautizado, bautizado, bautizado, bautizado, bautizado. ¡Oh! Así era Pedro Donde ponía las manos quedan hablando en lengua Era increíble Entonces cuando Simón el Mago vio eso hermano o sea, si con todos sus eh, argumentos y mentiras Simón el Mago ganaba dinero Dijo con esto me hago rico Le interesó La llenura del Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Le interesó para qué? Para ganar dinero Entonces incluso viene y le ofrece dinero a Pedro Para que le venda eso Es como lo, lo vio como una una capacidad, esto es como de los magos, no que son trucos en realidad Los trucos, es, ya yo te enseño este truco, tú me enseñas el otro Es el recíproco, para que vamos bien Entonces, este asunto pensó que Pedro era como él Que Pedro buscaba riqueza, que Pedro buscaba ganancia a través de lo que había recibido de parte de Dios Entonces cuando Simón el mago ve este poder, mmm, que el Señor obraba a través de Pedro, ay, ay, ay pero el apóstol Pedro era un verdadero hombre de Dios, siervo del Señor. No aprovechó esa ocasión para aumentar las cifras en su cuenta bancaria, ni mucho menos en la ofrenda, ni tampoco justificó el recibir la siembra económica de este hombre como una bendición del cielo, sino que reaccionó de la misma manera que el profeta Eliseo y rechazó Jesús el ofrecimiento de Simón el mago veámoslo Hechos capítulo 8 versículo 20 ahí aparece y dice tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero usted y yo debemos saber que ningún don de Dios usted puede comprarlo no me mire así Ningún don de Dios se puede comprar con dinero O sea usted debe entenderlo y debe saberlo perfectamente Dice amén, amén. Entonces mirando esto el, el error de Balaam no fue una falta A ver un, un, una falta involuntaria Como algunos pueden entender A veces que puedo haber sido Cuando escuchamos la palabra error Pensamos que se equivocó Pero no fue su intención ¿Se fijan los cristianos como somos nosotros? Cuando nos equivocamos, sí, pero es que no era mi intención, po. Que no era mi intención. Que no era mi intención. si sí, Yo quería devolvérselo al tiro, pero no pude. Ya, ¿me sigue? No fue algo pasivo, hermano. Balaam, con el ánimo de recibir la recompensa económica ofrecida por Balak, Trató de maldecir al pueblo, eso es lo que trató de hacer Trató de pararse ahí y maldecir al pueblo de Israel Y Dios no lo permitió Sino que aún obrando, escúcheme bien El don divino en un hombre cuyo corazón era perverso, era avaro, era materialista Bendijo Dios tres veces a Israel O sea imagínese si usted lee la historia Balaam se paró en una parte para maldecir a Israel Y cuando abrió su boca fue ahhh salió bendición dijo no este, este lado está mal dijo, de acá de acá y, oh, bendición y de, después de no de acá oiga las tres veces que intentó maldecir a Israel lo bendijo lo usó el Señor ¿eh? no me entendió no tengo el tiempo para explicárselo tampoco ahora Miremos aquí la Biblia Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 Dice pero tengo unas pocas cosas contra ti wow. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam wow. Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer o cometer fornicación Ay Samaya Ahora el final de Balaam no fue el mejor Sobre él también cayó un ay Recuerden como dice el versículo que leíamos El principal el versículo 11 hay de aquellos Pero esos juicios que cayeron sobre Balaam También caerán sobre todos aquellos Que engañan sus corazones Y engañan al pueblo del Señor lo que compró el Señor con su preciosa sangre ahora el Señor ¿qué hizo? se vengó de este falso profeta se vengó del pueblo madianita y envió a un ejército de israelitas para que traspasaran a espada a todos los hombres dentro de los cuales también cayó Baram hijo de Beor según números capítulo 31 versículo 8 o sea Dios se encargó de él. Así que tú puedes profetizar todo lo que quieras. Puedes hablar todo lo que quieras de Dios. Pero si tu corazón no está alineado en la voluntad de Dios, perecerás también. Por eso es que aquí debemos tener mucho temor de Dios. El error de Balaam vuelve a repetirse frecuentemente dentro del pueblo de Dios. Algunos hombres empoderan Empiezan bien la carrera ministerial Hace algún tiempo atrás predicaba un mensaje Que se llamaba, se llevaba comenzando bien y terminando bien Pero algunos comienzan bien y terminan mal Porque la tentación está constantemente allí O sea es delicado, es complicado, es difícil O sea tú tienes que entender lo que Dios va a hacer Y cuando Dios quiere llamarte al ministerio Entonces tú tienes que tener un corazón puro ante Él de hecho por eso te va a llamar Pero eso no debe pervertirse Pasó también lo mismo con David en alguna manera Recuerda que David siendo del agrado del corazón de Dios Lamentablemente él en su perversión No pudo, no pudo luchar contra eso se dio tomó una mujer que no era su mujer Mató al esposo de esa mujer Luego nació un hijo O sea, tiró toda una cantidad de problemas Y la espada de Jehová no se apartó de la casa de David o sea, no hay nada que no sea castigado por Dios si nosotros con temor de Dios aún así hacemos cosas incorrectas. Entonces algunos empiezan bien, son usados poderosamente por el Señor, una maravillosa unción les acompaña pero en el camino se desvían a causa del amor, al poder, al dinero y a la fama. Poco a poco el corazón de estos hombres que empezaron bien empiezan a, a engañarse a sí mismos y les lleva a encontrar justificaciones supuestamente bíblicas incluso para aumentar sus riquezas, para buscar la gloria del mundo, para anhelar la fama, el poder político y encuentran razones cerradas para justificar y recibir grandes, así le llaman algunos, grandes siembras económicas Y buscar vivir en los mejores y más costosos sectores de las ciudades. De manera que ellos terminan sirviendo a las riquezas. Y como Balaam, terminan en destrucción. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús. Jesús hablando, Mateo 624 Dice, no podéis servir a dos señores. Porque o aborreceréis al uno y amaréis al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas son malas las riquezas la biblia dice y Jesús lo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males tiene dinero eh, no importa cuánto tenga tiene dinero pregúntese usted cuando lo tenga en la mano amo esto pero cómo voy a saber si lo amo o no pastor yo puedo decir no, no lo amo y lo sigo guardando pruébese, pruébese ante Dios porque Dios quiere que usted entienda eso o sea si usted es un hombre que ama al Señor y entiende lo que Dios le ha llamado a hacer entonces usted será un hombre que amará a Dios por sobre todas las cosas y no lo que pueda poseer o tener una de las cosas que garantiza que un hombre sea de Dios es la generosidad que existe en él. No tan solo para la obra, sino en todos los aspectos de la vida, la generosidad. Si miramos cuál fue el final de la vida de este falso profeta, si miramos cuál fue el final de la vida de Judas, que amando también la riqueza, el dinero, el codicioso, abandonó la doctrina de Cristo para irse de una u otra manera en este afán de la riqueza porque le gustaba el dinero a Judas, Él era el tesorero pero le gustaba el dinero a usted no le gusta el dinero ¿no? yo lo llevo esa complicidad, no, le gusta el dinero ¿no? todos tenemos un ay señor, esto esto es lo mismo pruebes el esposo cuando tiene un poco de dinero y la esposa le dice mi hijo tengo que pagar una cuota el esposo le dice ¿cuánto? claro, él está pensando en que posiblemente no le alcance para todo lo que tiene que hacer y ahí se le complica todo el panorama pero en realidad a veces es el amor al dinero hay gente que se alegra poder pagar contento porque pude pagar todo, gracias al Señor. Otro no dice, tengo que pagar, oh, tengo que pagar, pero y tenéis si sí tengo, pero que tengo que pagar, voy a quedar sin ni uno. Y el amor al dinero, cuidado, o sea, yo estoy dando ideas, no digo que eso sea, usted tiene que analizar su propia vida, ¿me está escuchando? Entonces, nuestros corazones también son engañados y por eso debemos cuidarnos siempre. Y cuando veamos esto, que nos empieza a gustar el poder, la honra humana, el aplauso, el el en la del espectáculo, hombre de Dios, usted va a estar, usted es un hombre de Dios. Y que de repente usted también empieza a gustar que usted sube al púlpito a predicar algún día de esto y dice, "Oh, lo hizo bien, hermano! Y se nota la unción. Y a le dice humildemente, gracias mi hermano, gracias, hice lo mejor que pude, ya te jodiste, ya. Eh, o sea, a todo ser humano le gusta el poder. ¿Acaso a usted no le gustaría que en su empresa donde trabaja de repente apareciera su foto, dice, el mejor del mes? Sí, porque escogen a otro el mejor del mes y usted dice, sí, mira quién escogieron. ¿Por qué lo dice? ¿Por ¿Por qué quería ser usted? O sea, en el fondo todos queremos honra. Dios bendiga a nuestro hermano que pudo hacer el aseo hoy día. hoy Todos queremos honra. Doy ejemplos tontos, pero trato de darle una idea de eso. Entonces a todos nos empieza a gustar el poder, la honra humana, el dinero Entonces debemos humillarnos ante Dios cuando eso comienza a suceder Para decirle Señor tú eres lo más importante para mí Señor Haya o no haya, haya dinero o no lo haya Tú eres lo más importante, lo más grande, lo más glorioso Señor A ti te sirvo Señor y yo voy a recibir de ti lo que tú quieras darme No importa si es poco es mucho Y Pablo dijo teniendo sustento y abrigo con eso me basta Aplausos Ahora, ¿cuántas personas han sido explotadas, exprimidas, maltratadas por este por estos falsos profetas, falsos pastores que hoy día inundan a muchas comunidades que se llaman cristianas los cuales en nombre de Cristo están enriqueciéndose y aumentando su fama, su poder mundial? En esto tienes que tener cuidado. Cuando tú das, das para Dios y debes dar en conciencia plena de que estás dando para el Señor. Y saber que lo que estás dando lo estás dando para la obra de Dios y Dios está proyectando esa obra y tú tienes que verlo, tienes que observarlo. No podemos ser ingenuos en pensar que porque una persona un ministro puede hacer milagros en el nombre de Cristo automáticamente entonces ese es un siervo de Dios no es así, hay mucha gente que va tras señales, prodigios, milagros, y dice, ah, es un siervo de Dios porque Dios lo usa, Mi hermano no es, no necesariamente Moisés advirtió a la iglesia del antiguo testamento de los profetas que anuncian cosas las cuales se cumplen pero que luego llevan al pueblo a apartarse del Dios vivo y la sana doctrina entonces un ministro que hace obras milagrosas en nombre de Cristo dice no necesariamente es un verdadero profeta. Balaam pudo escuchar la voz de Dios, entendamos. Voz audible de Dios, consultó con Dios y le dijo, "Señor, voy con ellos para maldecir a Israel." Dios le dijo, "No. ¿Has hablado tú con Dios así? Que te encierres en el cuarto y oigan la voz audible de Dios, y diga, "No." Sí. O sea con eso ya quedamos locos Imagínate escuchamos la voz de Dios Que nos diga sí o no nomás nos ¡Aleluya! Dios me habló Dios me habló Lo grabé en mi iPhone Tengo la voz de Dios grabada Imagina la revolución Piensa un poco Por eso es que cada vez que tú encuentras a alguien Que ha tenido una experiencia con Dios Se vuelve loco quiere contarle a todo el mundo Pero no se da cuenta Que si tuvo una experiencia personal No es para que se la cuente a todo el mundo Es para Él sí, Dios. No, es que fue llevado al cielo Estuve 3 horas, 8 horas, 20 horas Y lo graban Está siguiendo Entonces tu experiencia es personal Pero muchos caen en esto el lucro O sea tú puedes medir de mil maneras esa realidad porque ese espíritu está metido Entonces Balaam pudo escuchar la voz de Dios audible y Dios bendecir O sea incluso bendecir a Israel a través del don de la profecía Pero era un falso profeta y sus obras lo demostraron Se paró allí en tres oportunidades una, dos, tres Y bendijo a Israel en vez de maldecirlo Entonces tú puedes decir bueno ese hombre es de Dios porque nos bendijo ¿Aló? Me bendijo Te voy a contar una experiencia rápida Viví esta experiencia no directamente pero la vivimos en la iglesia Yo era, era diácono, ayudante de pastor Y el pastor no estaba y vino un predicador argentino Todavía me acuerdo gordito Y los argentinos, pero mira, viste, que yo, esa es la palabra, Dios me usa y, y yo hablo, y yo predico. Era, pero tenía una labia, hermano. Y los diáconos, que, que eran los los que ayudábamos al pastor, en ese momento nos mirábamos unos con otros y decíamos, es que no podemos recibirlo porque no está el pastor y no podemos entregarle. Y los diáconos cayeron en este asunto de que es un hombre de Dios, oh, es un hombre de Dios, oh, es un hombre de Dios. No habían visto nada. Yo lo único que veía que era gordo. Si no ofender a los gorditos, o sea, yo lo único que veía era eso, ¿me entiendes? O sea, estoy hablando de lo que yo veía. Y otra trataba, y decía, Señor, revélame, Señor, revélame, revélame. Y nada, no pasaba nada, Dios no me hablaba nada. Entonces, y ahí estaban los días con él. Entonces, claro, al final se formó mayoría manda. Éramos ocho diáconos, entonces yo era el único que me oponía, dice, "No, no, es que no podemos recibirlo. Si quiere se queda acá. Si quiere lo, lo tiene acá, pero no puede predicar porque no no está el pastor, el pastor llega la otra semana y va a estar toda una semana fuera. El pastor, entonces no puedo. Yo no puedo darle púlpito a alguien que no conozco, si apenas el pastor nos da el púlpito a nosotros, va a, dar a alguien que no conocemos." Y yo peleaba y discutía, pero los diáconos y dale, que dale, que no, pero es un hombre de Dios, pero mira si se le nota, irradia y, y radia. Ay, Dios mío. Entonces ya un diácono se lo llevó a la casa, a él lo hospedó insistiendo todos los días. Y llegó el día jueves ya tenía insistiendo que tenía que predicar, que tenía que hablar, que tenía que. Predicar. Ay, señor. Ya saben qué más? Yo ya yo me hago el lado, yo yo me hago esto porque yo no puedo seguir contra usted, ya están me metiendo así la cabeza. Entonces, vean usted, ya listo, lo hace predicar, lo hace predicar. Claro, y el hombre predicaba, claro que predicaba, pues hermano. Tenía una labia, hermano. Una unción. Ay, miraba a la gente así, tú, y no y el otro oh, oh, oh, oh, o si sea, era una cuestión pero o lo dejaba amado entonces claro que tenía que tenía que se le notaba se le notaba por mano entonces el domingo llegaba el pastor y este predicador predicó el jueves y predicó el sábado y donde se quedó entonces los hermanos se fueron a la escuela bíblica la escuela dominical en la mañana el domingo por la mañana y, y yo le digo ¿y el, y el evangelista no se quedó en casa preparándonos un pollo a la argentina El la Argentina, el pollo de iraché, una cuestión así, no sé. Entonces, a, a mí me entregó, dije, pero ¿cómo? Sí, me dijo, no, después vamos para la casa, al hermano, después a compartir, vamos varios pollos, así que va a estar allá esperándonos. Oiga, hermano, yo le dije, pero ya yo voy más tarde, listo. Terminó la escuela biblia, me fui, almorcé en mi casa, después le dije a mi esposa, voy a ir a donde el diácono tanto porque... Allá, querido hermano, voy a ver qué pasa. Y voy allá, pues. Y cuando llego, hermano, todos tristes. Uno sentado en el living ahí, otro allá, otro allá. Y yo llego bromeando. ¿Y los pollos? ¿Y los pollos? Nadie levantaba la cabeza, me decía, nadie. ¿Qué pasó? No, hijo. ¿Se fue el predicador? ¿Se fue? Sí. ¿Se fue con la camioneta? ¿Se fue con los pollos? ¿Se fue con la plata? Se fue con las cosas. ¿Qué? Se fue con todo. Sí, eh, claro, y ahora el hermano Diácono llamó para allá para sur donde había andado había hecho la misma. Y llamaron para allá más al sur y también ha hecho la misma. Y ahora vienen a llamar. Pero tenía, tenía dones, tenía capacidades. Entonces, por eso vuelvo a insistirte, que tú veas a alguien hacer un milagro y ¡ay, un hombre de Dios! ¡Por fin un hombre de Dios! ¡Por fin un hombre de Dios! ¡Y hemos estado tanto año con este pastor aquí! ¡Oh, Dios! Hermano, he vivido situaciones increíbles. Entonces, cuando uno ve esta realidad y uno, ¡oh, Dios mío! Es terrible. Entonces, usted tiene que tener cuidado. Un verdadero siervo del Señor está tiene que ser reconocido, sufre penalidades, dice como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado, según Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4, entonces tiene que haber un servicio humilde de nuestra parte, cuando vemos en Juan capítulo 13 versículo 13 al 15, él lo dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo el señor y el maestro, eh, lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplos es, es da, os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagan punto fidelidad a la palabra tanto en la vida práctica como en la predicación fidelidad a la palabra o sea usted no puede no puede y termino con esto no puede estar dispuesto a negociar o ceder en los principios bíblicos. Hay gente que a mí me ha retado, hermano, me ha dicho de todo porque yo no he cedido en algunas cosas. Yo le digo, hermano, prefiero obedecer a la palabra. No, lo siento mucho, hermano, por esto no puede ser así. No puede ser así. A veces he sancionado a personas, no importa quién sea, y me dice, "Pero pastor, sabes yo he estado tanto tiempo acá como me van a sancionar es que hermano esto es la palabra aquí yo no rijo el evangelio el evangelio nos rige a nosotros ¿me entiende? entonces no podemos negociar o ceder en los principios bíblicos sino que como un profeta fiel mantenernos firme en la doctrina apostólica sea que esto le guste a la gente o no le guste sea que esto atraiga o retire a los feligreses o sea yo no estoy aquí hermano querido para reunir grandes cantidades de gente solamente o para en otras palabras ser un ministerio tremendamente grande si Dios quiere hacerlo Él lo va a hacer hay promesa si sí, hay promesa pero cuando se cumplirá cuando Dios quiera que se cumpla qué dice Tito capítulo 2 versículo 1 terminando con estas dos citas Tito 21 dice pero tú habla lo que esté o lo que está De acuerdo con la sana Doctrina Y Tito 1 Versículos 7 y 9 dice Porque es necesario que El obispo <risas> Necesario que el obispo sea Irreprensible Como administrador de Dios No soberbio, no iracundo, no dado al vino No pendenciero, no codicioso De ganancias deshonestas Wow Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Me estás oyendo? Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, sé que ha sido largo este tema, pero era necesario ministrarlo completo sé que dices pastor favor, ya vamos casi a la hora y media pastor es domingo después de esto tienes una tarde tranquila con tu familia o adolorida con el mensaje pero cual sea la condición sin duda Dios te habló hoy y te alerta por eso tienes que tener cuidado como miras y cómo observas Siempre tienes que mirar la trayectoria De los hombres de Dios Mira su trayectoria Si son bendecidos bien Bien Puedes dudar si sí, puedes tienes todo el derecho Pero el problema mayor Es la desviación doctrinal Cuando hay una desviación doctrinal Entonces si más encima el hombre bendecido Entonces hay un problema Hay que tener mucho cuidado Tenemos que predicar la palabra de Dios Y enseñar esa palabra a Cada creyente Para que pueda cambiar su condición de vida y ser fiel al Señor. Y eso es lo que hacemos o tratamos de hacer acá constantemente. Que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Ponte de pie mi hermano, mi hermana por favor. Dios te bendiga, gracias por tu tiempo, tu paciencia en esta mañana. Padre oramos en el nombre de Jesús Conscientes mi Dios amado De tu palabra ministrada hoy Conscientes Primero de la necesidad espiritual Que nosotros tenemos De ser guiados por tu palabra Y de reaccionar Si bien es cierto esta palabra Parece que apunta solamente a los líderes Pastores Pero sin duda cada uno de tus hijos aquí Señor Va en crecimiento Cada uno de tus hijos Señor va Siendo proyectado A un ministerio Y creo con todo mi corazón Señor Que no podemos cometer el error De Balaam Ayúdanos para ser fieles Ayúdanos para ser fuertes Ante la tentación del enemigo Oh Señor vivimos cada día Tentaciones increíbles Señor Tremendas pero tú eres Dios Y tú eres un Dios poderoso Señor Que nos ayuda, que nos guía, que nos dirige Señor trae sobre nuestra vida tu presencia y tu espíritu santo para que seamos guiados señor conforme a tu voluntad conforme a tu palabra ayúdanos señor para caminar en la rectitud de esa palabra bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia en esta hora señor y derrama tu bendición y tu presencia sobre ellos en una forma especial gracias mi dios somos bendecidos por tu palabra señor agradecemos tu palabra en esta mañana agradecemos tu presencia en medio nuestro, gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén Señor, aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gloria gracias Señor gracias Jesús, hemos predicado estos tres mensajes, Caín, Balaam Coré Pídelos ahí después A los hermanos para que puedas oírlos nuevamente Y sin duda Vas a ser bendecido Y puedes también ver ese espíritu Que quizás si está en ti Entonces puedes pedirle a Dios ayuda Porque no viene de golpe Viene muy suavemente Y a veces ni cuenta nos damos De ello Si tú me preguntas a mí Cuántas veces he tenido que reprender ese espíritu Cientos, miles de veces Vez tras vez Cada vez que tú entregas un diezmo Cada vez que entregas una ofrenda Yo he reprendido ese espíritu en mí No en ti, en mí Porque Dios me ha llamado a predicar su evangelio Y no puedo desviarme de ello Es mi llamado Y yo lo único que pido Ora por este pastor Porque no puedo contarte cuántas presiones hay sobre mí No tan solo aquí Sino también desde afuera Desde otros países, desde otros lugares Hermano es fuerte Pero Dios nos tiene aquí Dios nos llamó a este lugar Y hasta ahora no me ha dicho absolutamente nada De salir de este lugar Tampoco digo que me lo dirá Pero creo estar en las manos de Dios Para hacer su voluntad y si Dios me ha puesto aquí como tu pastor no es porque me interese algo tuyo solo me interesa que tú conozcas al Señor y que puedas tener una relación plena con Él y que al momento de tu partida ya sea todos juntos o individual tú estés preparado para que un día nos encontremos allá arriba y podamos darnos la mano por lo menos no sé si será así pero tú me vas a ver llegar y me a decir mi pastor gracias, porque por esa palabra hoy estoy aquí, bendito Dios, dale ese aplauso alabanza al Señor, cantamos, cantamos al Señor, ponemos la mesita aquí y hacemos este servicio de ofrenda para el área de comunicaciones hermano, increíblemente es así, usted apoya la obra de Dios, respalda la obra de Dios con lo que siente en su corazón No, ¡Gloria, a Dios! Gloria a Dios Seguimos contra ustedes en este momento Ya nuestro pastor acaba de terminar el mensaje de hoy Y queremos eh, con ustedes Inmediatamente compartir De estas hermosas alabanzas Palabras que has Y a pesar de todo Aquí sigues junto a mi Caminando Coração gracias Jesús. Padre, oramos por esta ofrenda. Agradecemos, Señor. Sin duda ponga. hemos sido enormemente bendecidos en esta tarde acá en la ciudad de Chillán y de haber podido ir con ustedes y poder llevarles el mensaje ministrado por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Eh, predicó ministró y realmente eh, siempre es bueno poder entender la palabra del Señor en varios versículos, a veces que uno les cuesta más poder entender con respecto al mensaje, a la palabra de Dios. Bendecidos, eh, realmente Dios nos enseña, nos muestra, nos clarifica lo que es su palabra y realmente eh, bendecidos y creo que también los hermanos que están a través de la sintonía también lo fueron en sus hogares a través de la radio. El error de Balaam, ese es el nombre del tema de hoy, que se, se encontraba en Judas, uno de Versículo 11 de la serie Guerra Espiritual. La palabra, por sobre todas las cosas, nos decía nuestro pasturugo de la administración, la palabra es la que uno debe apegarse y no dejarse llevar a lo mejor por presiones o por lo que puede ver a simple vista. Pronto ya iremos con nuestra hermana Tracy en el templo para que nos comente. Ahora sí parece que la puedo ya escuchar. sentir y escuchar, hermana Tracy. Sí, estamos acá en el templo, la verdad es que una palabra, lo, lo decíamos, los tres temas que nuestro pastor ha estado tocando acerca de la rebelión de Coré, cuando habló también de Caín y ahora el error de Balaam nos ha llevado a entender y de alguna manera examinarnos a nosotros mismos y ver en qué condiciones estamos, si somos fieles o no al Señor y esperamos que esta palabra haya provocado una bendición especial en su vida y que también nos haya llevado a nosotros a reflexionar acerca de cómo estamos ante nuestro Dios y yo quisiera aprovechar también la instancia de poder acercarme a nuestros hermanos que han estado en este lugar y también a nuestro hermano Manuel quien es líder también del Templo Betesda de Curanilaue y que hoy está con nosotros le voy a pedir que se acerque por acá hermano Manuel, ¿cómo está usted? Eh, después de haber eh, compartido con nosotros en nuestro culto de celebración hemos tenido la oportunidad de tenerlo usted también junto a nuestros hermanos, ¿cómo se sienten en esta mañana? Bueno, eh, saludo a toda la a la audiencia cierto a todos los que están eh, a través de la internet o de la televisión eh, muy contento muy agradecido con, con dios por, por esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder congregarnos acá de compartir junto a ustedes por bueno obviamente también por el mensaje maravilloso que hemos tenido hoy día muy muy eh, muy bueno para nosotros como como instrucción como para conocimiento y, y al aprendiendo de la palabra del señor cada día más ¿Cómo lo hacen ustedes, hermano Manuel? Sabemos que la distancia les impide poder estar con nosotros constantemente, pero tienen ustedes la oportunidad de una vez una vez cada dos meses, más o menos, medio y medio, de estar acá. ¿Cómo lo hacen ustedes para poder seguir alimentándose de la palabra, seguir nutriéndose y no perder un poquito el hilo con nosotros acá en Chillán? bueno eh... Eh, estamos con alto contacto con el, nuestro supervisor, nuestro hermano Richard. Está con nosotros, eh, ha estado enviando hermanos también de, de acá, de Chillán, de los locales. Nos han estado visitando, nuestro pastor ha estado allá. Y nosotros, como decía usted, mes por medio estamos acá. Entonces, eh, a través de la internet también, de alguna forma, estamos eh, recibiendo los mensajes que se van publicando. Después sí que, de alguna forma, siguiendo la visión que Dios tiene a través de nuestro ministerio, a través de nuestro pastor. Y, y no perder, como dice usted, ese, esa conexión. Así es, ¿y cómo están trabajando ya en Curanil Agüe así en forma general? Eh, bueno, Curanil Agüe teniendo nuestros cultos semanales, oración durante la semana y, y bueno, se ha hecho bien, a lo mejor bien difícil el, el alcanzar las almas, estamos esperando que Dios pueda traer también la, la cosecha de lo que hemos ido sembrando, pero al tiempo de Dios y, y seguir trabajando y como se dice por ahí poniéndole el hombro para poder alcanzar el, el propósito que Dios tiene en aquel lugar. ¿Cuántos hermanos vinieron hoy en esta mañana? Hoy vinimos siete, como siete, ocho hermanos. Bueno, con los total, los niños y todo, son como 12 o 13 personas. ¿Se levantan temprano? Eh, sí, sí, como a las seis de la mañana, seis y media o menos empieza el recorrido y saliendo más o menos de Curanil Agüe, como a las siete de Curanil Agüe. ¿De aquí se van de vuelta directo a Curanil? Sí, sí. ¿Llegando a qué hora más o menos? Eh... Cuatro y media, 5 de la tarde. ¿Qué día tienen culto allá? Yo, yo sé que igual a nosotros nos siguen desde Curanilaue. Eh, hay personas que no necesariamente son del local del Templo Betesda, pero están conectados con nosotros. Cuéntenos un poquito cuáles son los horarios, ya como para ir eh, cerrando también eh, esta entrevista y para que aquellos que nos escuchan tengan esa información también. Bueno, nosotros nos reunimos los días lunes y miércoles. Eh, perdón, los días miércoles y viernes a las 20 horas y los días domingos Eh, a las 10 de la mañana y los días martes y jueves tenemos clamor de oración a las 20 horas ese es el trabajo que tenemos allá semanal y, y bueno eh, como decía usted también en la radio y en Curanel Agüe están bien interesados en el en lo en, en, la, en lo que son las predicaciones el pastor están pidiendo también alabanzas de acá entonces eh, en, en eso también está en el agua o alguna gente interesada en, el, en lo que es el ministerio Ahí está entonces la información también para nuestros hermanos que nos escuchan y que puedan también seguir eh, a nuestro hermano Manuel allá y el al Templo Betesda, por supuesto que está ubicado también en Curan y Lago. la buena dirección? Eh, bueno, estamos ubicados ahí en Población el Sauce, calle Baquedano, número 77. Entonces esa es la información. Muchas gracias mi hermano Manuel por este tiempo en esta entrevista. Gracias, gracias a ustedes, gracias por también por, por el, el trato que nos tienen, el amor que nos muestran. Muchas muchas gracias a Chiyani y a todos ustedes. Muchas gracias, ahí estaba entonces la entrevista con nuestro hermano Manuel García, líder del Templo Betesda ya de Curan y eh, como él mencionaba aproximadamente 7 o 8 hermanos que han venido también a este lugar y que desde muy temprano llegaron también y se prepararon para estar con nosotros compartiendo nuestro culto de celebración. Así es, interesante lo que decía nuestro hermano Manuel y aprovechamos eh, los medios que nosotros tenemos de enviar un cariñoso saludo a todos los hermanos de Cura en el agua porque yo sé que algunos deben estar conectados ya sea a través de internet, a través de la radio por internet y están escuchando lo que ocurre acá en este lugar. Mientras tanto nosotros seguimos eh, llevando la última parte de lo que es nuestro culto de hoy, culto de celebración, donde nuevamente les comento que fuimos bendecidos a través del de, de mensaje a través de la predicación a través de la enseñanza que dios nos entrega cada día un saludo a cada uno de los que están ustedes a través de la sintonía de a través de internet muchos hermanos conectados un saludo cordial lo estuvimos diciendo también que nos envía su saludo siempre es importante poder saber desde qué lugar desde dónde nos están escuchando de dónde nos están a Mirando, pronto ya nuevamente tendremos a nuestra hermana Tracy con algún otro contacto ya desde el templo, hermana Tracy, ¿me escucha usted? Sí, lo escucho muy atentamente. Vamos a ir a una alabanza Amén. y luego de la alabanza tenemos otra entrevista también con uno de nuestros hermanos. A ver. Padre bueno te damos gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas Hoy Señor al traer sus diezmos hasta el alfolí De esta manera Señor pueden ellos obedecer a tu palabra Cumplir con tu propósito y sin duda Señor tu bendición seguirá siendo abundante para ellos Tu palabra dice que tú abrirás ventanas en los cielos Señor Y nadie somos nosotros para no creer lo que tu palabra dice Señor creemos nosotros que así será Señor y tu bendición será abundante para tus hijos familias representadas en el nombre de Jesús les bendecimos hoy porque tu palabra lo dice para la gloria de Dios amén y amén Señor Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Esperamos que ustedes igual de la misma manera se estén gozando en sus hogares a través de las alabanzas, a través de todo lo que hemos mostrado en el día de hoy. Queremos ir inmediatamente con nuestra hermana Tracy, que se encuentra en el templo, hermana Tracy. ¿Me escucha usted? Sí, yo la escucho Ahí. lo escucho muy bien, hermano Mario, desde acá desde el templo. Y como le decíamos, íbamos a entrevistar a una a, a una hermana más ya en este lugar de esa manera tomar la impresión de ellos también eh, y cómo vivieron y cómo cómo sintió también en la palabra que hoy fue ministrada en este lugar, hermana María Velasco, bendiciones. Bendiciones, mi hermana, eh, una tremenda bendición y una advertencia también para nuestras vidas, porque sin duda eh, solamente la misericordia de Dios nos sustenta y nos guarda de no caer en errores. Así es, como decía la palabra, de permanecer fieles y no como en su oportunidad fue que nos ministraba el pastor también a través de, del ejemplo de Balaam. El error de Balaam, que se llamaba el mensaje, sin duda él buscaba sus beneficios propios. Y de eso Dios nos libre al Señor, porque eh, nadie puede decir, eh, dice la palabra, que el que esté firme mire que no caiga. Entonces todos tenemos que tener mucho cuidado y cada día poder estar más cerca del Señor, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Así es, hermana María tuve la oportunidad de verla también en compañía de una persona, cuéntenos eh, eh, cómo ha sido para usted compartir, no solamente con sus hijos sino también tener la, la oportunidad de poder invitar a otros a participar del culto Gracias señor eh, bueno, está mi nieto y ha sido una bendición porque sin duda me ha ayudado a poder enseñar a la mamá de mi nieto y también ella a invitar a otras personas entonces es una cadena es una cadena y eso es lo que siempre el señor nos el pastor nos enseña de que no solamente la palabra es para nosotros sino que también poderlo enseñar a otro y predicarles a otros así es queremos agradecer hermana maría también sus palabras muchas gracias por esta entrevista muchas gracias a usted mi hermana dios la bendiga ahí estaba entonces nuestra hermana María Velázquez también, quien ha sido parte desde el principio hermano Mario hasta el final de este culto eh, mamita también de dos de los pequeños que trabajan con nosotros así que es una bendición tenerla acá y poder también tomar la impresión que sin lugar a dudas cada, cada quien lleva su parte después de haber escuchado este mensaje así es hermana Tracy le damos gracias al señor por todas las entrevistas por todo el trabajo Y bueno, dejarla también a usted para sí. que pueda despedirse ya. No sé, o tiene cura otra entrevista, no sé. No, yo ya comienzo a despedirme de este lugar agradeciendo como siempre la sintonía de nuestros hermanos. Importante también dejar marcadas dos fechas que sin lugar a dudas van a marcar también nuestra semana como Ministerio que es el Seminario de Matrimonio este día 20 de abril que va a estar iniciando a las 20 horas y el Congreso Bíblico también que se va a estar realizando en la ciudad de Talca en donde por supuesto con la ayuda del Señor vamos a estar transmitiendo a través de nuestra cadena de radioemisoras EMAUS. Así que con esa información Yo me despido deseándoles las más ricas bendiciones y que el Señor pueda de alguna manera también bendecir sus vidas en esta tarde y en esta, en esta semana que comienza. bendición Amén. hermano Mario. Amén. Muchas gracias, hermana Tracy, por las intervenciones, por su trabajo ahí abajo en el templo. A veces se cuesta un poco por la alabanza, por la cantidad de hermanos, pero nosotros aquí igual hacemos lo posible de llevarles a ustedes el culto. En tal que se estará el nombre del de tema es fundament, fundamentando... Estando fundamentados en la palabra de Dios, perdón, fundamentados en la palabra de Dios. Ese será el tema principal que lo dará nuestro pastor Carlos Joel Montesinos, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos y el pastor Leonel González. Para luego también darle a conocer los avisos de la semana, ya pronto vamos a estar orando. Escuela Bíblica, si lo es, a las 20 horas del día martes 17, miércoles 18 de abril, Clamor del Grupo de Dorcas desde las 18 horas para luego entrar a las clases de Dorcas, un cuarto para las 8. Nuestro pastor Hugo visitará el local de Betesda en Quinquegua a las 20 horas para que los hermanos ya saben, deben saber que va a estar ahí nuestro pastor Hugo. El día jueves 19, culto de gloria 20 horas, viernes 20 de abril, seminario de matrimonios, lo estuvimos anunciando a partir de las 20 horas. Predicación a la calle del Grupo de dorca a las 16.30 de la Plaza de Armas. Y sábado 21 de abril, Congreso Bíblico, 15 horas desde Talca, se estará transmitiendo y el culto acá en nuestro templo a partir de las 17 horas, para que el día domingo tenemos culto de celebración nuevamente a partir de las 10 de la mañana y nosotros estaremos a partir de las 9.30. Desde el lunes 23 y martes 24 de abril, tiempo de sembrar y para los jóvenes el viernes 27 de abril, culto de jóvenes. Queremos en este momento ya dar las gracias al Señor por toda su audiencia aquellos televidentes igual creo que usted me acompañen a buscar el rostro del Señor para ser despedidos Amado Dios y Padre Celestial te damos gracias por su presencia, por su bendición. Te damos gracias por la mano poderosa suya en medio nuestro, por lo que usted nos da cada día, Señor. Gracias por haber podido llevar todo este trabajo, Señor, a la televisión, a la radio y bendecir a muchos hermanos, a muchos amigos, a muchas personas que no te conocen. Gracias, Señor. Reciba la gloria, la honra y la alabanza por sobre todas las cosas. Le oramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre su misericordia, Señor. Bendiga cada hermano que nos ayudó, que forma parte de este grupo y hace posible esta transmisión. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos Señor. Amén. Y bueno, yo ya comienzo a despedirme deseándoles igual que tengan una muy linda semana. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja en todo momento. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga grandemente. RCN presentó culto de celebración le esperamos en una próxima oportunidad Dios le bendiga